Oh, my God. Bye-bye. <laughs> a todos, buenas tardes, estamos por aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, nuestro programa de historia y más, y bueno, saludando aquí a nuestro compañero Miguel Ángel. ¿Qué tal Enrique? Buenas tardes. ¿Cómo están buenas todos? tardes, ¿cómo estás Jair? Jair en los controles, ¿eh? Claro. Por ahí levantó un pie, digo una mano <risa> está, ahí está hasta atrás, ¿verdad? Yair está hasta atrás ahora <risa> Bueno, este Tenemos Antes del inicio de nuestro programa Que no sé qué número vamos, Yair A ver si me ilustras, por favor ¿Ya ¿Andaremos llegando al 70 todavía no? No, yo creo que un 65, ¿no? <risa> Híjole El, el México 70, ¿no? 69 es ¿Mm? Ah, bueno. Un, un número fatal, pero ya estamos a uno del 70, ¿sale? Sí, claro. Y antes de dar inicio, pues nos vamos con Los avisos parroquiales, tenemos dos avisos parroquiales, ¿verdad? ¿Cuáles son? El primero es que el profe Sergio Funk de cuerpo presente el día de hoy. <risa> <risas> Anduvo por Austin, Texas este, Ah, sí, sí eh, Un evento cartonero Un evento cartonero, en eh, efecto este sí, sí. Qué chido, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, eh, es internacional eh. Sí, sí, el, sí El maestro Sergio Hasta allá van las ediciones fíjate. Sí, no, y llegan y a Texas, Inglaterra ¿no? Texas. Y llegan a muchas partes Creo que también a, a Perú Chile, algo sí, así Sí, Centroamérica, sí, sí Entonces, este, digo, qué, qué notable, ¿no? Y entre esas, eh, eh, Buenas Ondas del Profe Sergio me hizo favor de traerme una taza ah, de sí, Texas, sí, sí, sí. para mi colección. Ah, Era está. de Texas. Del, sí, del estado de Texas. Tiene estrella, ¿no? Sí, ¿No? ya ves que... <risa> este es esos... una estrella más para los estadounidenses. Fue una estrella más y ya yo le pregunté que si no había tenido alguna diferencia ahí. ¿En qué? Con los tejanos, porque fue a reclamar eh, eh. el retorno de las tierras esas y pues parece que no. El Chamizal decíamos, eh, el Este dice que lo trataron muy bien, que les fue muy bien. De hecho mandó unas fotos, no sé si las viste mm. en su face si sí, lo vi muy ahí? activo en mesas de trabajo. Muy este... activo, él y este muchacho... Se me... Irra. Irra, Irra Soberanes, Irra Soberanes estuvieron Ey. por allá y este muy activos, eh, lo que cuenta... Pues sí, fíjate que andan metidos en este rollo del libro cartonero, que pues es otra opción más para, para edición de libros, más económico más y aparte económico, pues ¿no? sin tanta traba burocrática para llevarlo a los lectores, ¿no? Sí, Sin y estos rollos no, si, si legales ellos, no sí. que hacen este una un intercambio vamos. Sí, y aparte es y luego van a las a las a las hacen su expo y tienen un rolloote si los... sí, es una labor digamos no bueno no sé pues es una labor literaria cultural, cultural sí. en, en donde está la gente pues más con mayor marginalidad que es que es los pues van a la prisión y sacan talento de ahí, sí, salen no? historias y, y este se dan la tarea de publicar tienen un gran grupo de seguidores. Sí, ¿no? sí, hacen talleres, talleres de creación y aparte sí. de elaboración, pues de edición de libro. Es decir, donde quiera atienden y donde quiera plancha ¿no? No, sí, no. no tienen broncas, no tienen problemas. Los he visto ahí en el hospicio Cabañas, uh -huh. este, en, el, en el andador, De la coronilla. Eh, el sí, ¿no? Antonio Alcalde de, de en, la coronilla. Donde tienen... ¿Dónde los vi también ahí en, eh, ¿cómo se llama? Donde está el de Guadalupe, este el templo de Santuario. Ah, el sí, santuario. en el santuario. santuario. Sí, al rato los vamos a ver ahí en el tren ligero, ¿no? Allá, ya, todo, sí. echando un <ríe> Bueno, pues felicitaciones a nuestros compañeros cartoneros, ¿no? que también el profe Sergio tiene su programa de radio que por cierto no he tenido oportunidad de escucharlo, pero bueno <risa> ¿no sabes de qué trata Yair, el, el programa de Sergio? ¿el programa de Sergio no sabes de qué trata? ¿Y el 360 pone canciones ¿No sí. que pone Miki Laure ¿Pone todo eso? Órale. y el 360 pues, se puede platicar sobre De ah, Rigo okay. Tovar otra vez. ¿no? De Rigo Tomar? Sí, ¿no? Orale. Hacen comentarios y luego una rola ¿no? no está, está, está chido, chido, ¿no? Como el programa que tenía Saldaña, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. sí. rola y luego hacían si balala destruida. Ahí Saldaña tuvo varios, tuvo sopa de letras. Sopa de letras y también. Desayunos con Saldaña. Nostalgia. Nostalgia, sábados con Saldaña. Sábados con Saldaña. Sí. La chica la chica. La casa de los muchachos. Sí, este sí, ya, ya eran era unos de... programas que nos chotábamos. Muy, muy amigo de Muñoz Ledo, ¿eh? Sí, pero bueno. Y luego iba a Cuba y de allá nos transmitía, no sé si te, te tocaría alguna vez. este no, no. no. Sí, no, era un rollo rollote saldaña. Bueno, el segundo pues... aviso parroquial, es el segundo y el último del día de hoy, es que fuimos invitados, como ya bien lo sabes, para el día de mañana, el sábado de 12 a 1 a. Allí a radio qsey sí, sí. radio cru 6 que instituyó por allí el, ah. el, el maestro el carlos humberto losa <coughs> perdón pues sí el, el él él es, es su programa de, él es el, su... él es el fundador de la página de sucedió en guadalajara y su programa se llama sucedió en guadalajara al aire fíjate Uf, al qué, aire. qué chido ¿no? sí porque el de facebook es, sucedió en guadalajara un sí sí sí así, sí, así de en puntos suspensivos ¿no? está muy buena esa página ¿eh? si sí, yo la sigo de hecho y sí, ya toma unas fotos bueno pone unas fotografías antiguas de guadalajara muy buenas pues se es que lo... las he robado hay, hay mucho hay mucha variedad porque muchos este de los de los eh, cómo llamarles eh, les dicen cofrades o participantes pues también tienen la libertad de publicar entonces Ahí se hace una sinergia muy chida, ¿no? Sí. Porque mmm, salen fotos muy, muy buenas, algunas hasta inéditas y hay hay participantes muy notables, ¿no? Me gustan las fotos con así como comparativas, ¿no? Aquí está el edificio de ahora y aquí sí era antes, ¿no? Sí. El antes y el después. Sí, sí. Aunque Ese... también te llevas tus chascos con mucho, con tanto, con tanto miembro de un grupo que a veces comentas algo y no no falta quien en... No esté de acuerdo y lo ya es el dimes y diretes, ¿no? Mira, no sé si alguna pero, vez platiqué, bueno. pero yo participé con el maestro <risa> Carlos. Y era moderador. Y llegué a tener eh, enfrentamientos desde de no, época, sí, sí, eh, sí, porque sí, sí. hay cada cada participante que… Yo creo que muchos son malintencionados. Sí, eh, otros, la... otros… Otros no, otros no lo son. Otros desvirtúan porque como es lectura no estás en vivo muchas veces se malentiende las palabras no sí, claro. está, este quis, este quiso decir esto y está equivocado ¿no? y estos que es son comentarios muy cortos ¿no? que, que a veces no nos pero alcanzan. al final de cuentas yo creo que este carlos trata de conservar pues una página por lo menos lo más decente en el sentido profesional de, de sí, circula la claro. página y Que te lleve al conocimiento de nuestra Guadalajara, ¿no? Sí, claro, recuerdo que en una ocasión este se quejaban mucho de la ortografía de los que sí. comentaban, ¿no? Y se armó y la francachela, yo fui el que inició ahí el polvoril. Ah. Y le digo, oye, pues eh, eh, la escritura es como, para mí es como el, el, la vestimenta de alguien. Si alguien es muy propio para vestirse, bueno, pues qué chido, ¿no? Pero si alguien no tiene ni las posibilidades, sí. ni bueno pues también qué chido, a final de cuentas el que se ve bien o mal es él no o sea, estamos en un examen, no es poco? un examen, uh, se armó la bronca hasta que intervino y les dijo aquí no son clases de ortografía, o sea hay que ubicarnos es oye no, no siempre ¿no? sale el clásico, me disculparán yo sé que este grupo no es para esto pero sí. Sí, necesitamos donadores o vendo eso este, yo, los cor, yo los corría, yo los eliminaba de volada porque no mira se trata de aportar En principio. De enriquecer y, y, la página. Y, y yo creo que esa página, ahorita no sé con cuántos eh, seguidores cuente el maestro Carlos, pero es, del, es la más grande aquí de la ciudad, eso sí me queda claro. Y hay gente muy brillante, ¿eh? de los participantes, gente muy brillante. Sí, no, no, claro. Sin duda, este eh, y que, y que eh, eh, su aprendizaje lo, lo dan, perdón, su conocimiento lo dan, Este, de una manera espontánea, sin claro. sin este el afán de lucirse, ni mucho menos, ¿no? Sin hacer protagonismo. Así es, y eso Muy está bien. chido. Entonces, el día de mañana, estás notificado legalmente, Miguel, si puedes asistir, ahí estaremos. Carlos, el día de hoy no se hizo presente porque ha tenido cualquier cantidad de trabajo. Pero bueno, vamos a esperar y en un futuro por aquí lo tendremos, Muy bien. ¿no? Vamos a entrar al pues, tema porque vamos el tema, tema de hoy es extremadamente largo Y un dolor de cabeza y un dolor de vuelas Pero la figura de Don Venustiano Carranza ah, Don Venus eh, A veces para tratar de entenderlo hay que estudiarlo, reestudiarlo y todavía analizarlo Y desmenuzarlo sí. y no sé cuántas cosas, es complejo Sí, es complejo Muy complejo Sí, porque fue una etapa muy larga ¿no? y, y fue una etapa la... muy difícil A, a veces nos perdemos ahí, va Ajá. porque sí. nos quedamos en, en, en la facilidad con la que Madero llega a la presidencia, porque no es que haya sido tan fácil, a, a lo mejor me expresé mal, fue más fácil que lo que le tocó a Carranza, sí. eso sí, Madero… Creo que ya con Carranza <coughs> fueron… en factores todavía externos internos que intervinieron más en toda esta política y fue una revolución más fuerte más, más fuerte que más la madruenta y a nivel mundial estaban sucediendo cosas que también de alguna manera influyeron en, en toma de decisión si sí, eso que tú mencionas este es muy importante porque hay que recordarnos que está los vientos de guerra en europa la primera guerra mundial el petróleo iba a ser decisivo y, y México tenía en ese momento las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Sí. No quiero decir que, que, que tuviera la mayor riqueza, pero en ese momento probadas y, y que sabían dónde estaban y las podían explotar, era la mexicana, entonces pu pudiéramos tomar, eh, por ejemplo, la guerra secreta en, en México de cats de, de Freddy cats y ahí nos habla cómo la revolución mexicana también influyeron, porque había intereses norteamericanos, británicos y los alemanes, alemanes. estaban tratando de acercarse, sí. Carranza le tocó ese periodo, entonces claro es muy complicado, vamos a ver… Sí, palillos chinos, ¿no? que movías una pieza y <risa> sí, se movía la otra, y, y, y era pues no solamente cuestiones internas, sino externas, políticas internacionales, donde Carranza pues tenía que sopesar la situación, ¿no? y, y, y to sobre todo cuidar esa relación con los Estados Unidos ¿no? y, to y todavía con el país encendido no y por, por lo que había ocurrido con Madero y lo que ocurría con el ejército federal eh, afrontaba una dictadura este vamos a irlo viendo así que okay. rápido tú me comentas cualquier detallito y vamos a iniciar con que Don Venus nace el 29 de diciembre del 59 1859 estamos hablando en cuatro ciénegas Coahuila Por eso era el varón de Cuatro Ciénegas, ¿verdad? En plena guerra de reforma, ¿verdad? Sí. Ahora ya es de Carranza, ¿cuándo haz de cuenta como Puebla de Zaragoza, ah, ¿sí? ¿no? Sí. Yo ya Muy bien, lo no sabía. Ya fue nombrada. Cuatro Ciénegas o Cuatro Ciénegas de Carranza? Sí, pues tiene que llevar los apellidos. Sí, <risa> hombre. Fue el undécimo hijo del coronel Jesús Carranza Negra y María de Jesús Garza. Muy bien. Órale. Es un hombre José venustiano carranza garza unos dicen de la garza no pero bueno sí, ¿no? vamos a dejarlo ahí no creo que sea importante no sí. sido habitualmente vamos eh, eh, eh, por los mexicanos no como venustiano carranza así lo conocemos fue un político militar empresario mexicano hay, hay que pararnos poquito porque sí lo era sí sí este tanto la familia Madero como ellos eh, querían entrar a, a, a ese inicio de la Revolución Industrial y entonces tenían sí. problemas con Díaz porque ellos los veía como como algo que iba a crecer y no lo iba no lo iba a poder domar porque no, no se plegaban a su a sus este eh, manejos o conductas políticas de Díaz, ¿no? Bien. Sí, tomando en cuenta también, fíjate, tam, yo creo la ideología, ¿no? Los del norte con una cierta idiosincrasia y los del sur, digamos días, todos ellos sureños del sí. tenían otra mentalidad. Sí, claro. Sea, creo que ahí había también un choque ideológico, ¿no? Sí, Entre porque porque pues y su familia empresarios, Madero empresario, su familia, pues eran la verdad, ¿cómo le llamaremos? gente acomodada que de alguna manera era clase, ¿no? clase, clase media, ¿no? Clase media alta, alta ¿no? Exactamente. ¿no? Exactamente. O sea, no hay que perder de vista ese detalle, si sí eran clase media alta, sí lo eran bien. Eh, participó en la Revolución Madrilista que decoró Porfirio Díaz. Aunque él no tomó las armas, ¿eh? también no. hay que hay que decir, sí, sí, pero sí sí participó. Y tras el asesinato de Francisco I Madero durante el cuartelazo militar perpetrado por Victoriano Huerta y como primer jefe de la revolución que fue nombrado, ¿eh? constitucionalista, encabezó el de del gobernador usurpador. Del gobierno usurpador. Sí, claro. Ah, ahí es donde se, se inicia la segunda etapa pues más fuerte de la revolución, ¿no? Sí. Su padre era descendiente de una familia española vecindada en Morelia y Cotiza. Estamos hablando de Michoacán y nieto del fundador de la villa de Cuatro Ciénegas. Uh -huh. Todos tenía linaje, no era cualquier persona. Arriero y ganadero de profesión el papá, ¿verdad? Al la guerra contra el imperio, Jesús Carranza, veterano ya de la guerra contra los indios bárbaros. Para ellos eran bárbaros, ¿verdad? Uh -huh. Como allá con los romanos, ¿no? El que no hablaba latín era bárbaro, ¿no? Este, se refiere a, a las tribus, sí, sí, ¿no? Sí, claro. bueno los indios bárbaros y la guerra de reforma. Y, y también participó en la guerra de reforma, apoya activamente la causa republicana. A principios de 1865, cuando México se refugió en el desierto, cuando... Benito Juárez sí. hace esa eh, República Errante. Benito Juárez le escribía al general Mariano Escobedo desde la sede de su gobierno en la ciudad de Chihuahua. Se me ha asegurado que el señor don Jesús Carranza, vecino de Cuatro Ciénegas, es persona que ha trabajado y trabaja decididamente por nuestra causa, haciendo algunos gastos de su bolsillo. Vea usted si él puede ejercer el mando y en su caso nombrar al señor Carranza... Por lo menos para la jefatura política del distrito de Monclova. Fíjate, o, o sea, sea, ya para go, casi gobernador, ¿no? Sí, en ese tiempo no podían tener ese cargo porque sí. estamos hablando de la guerra de reforma. Y, y estaba huyendo. Y, y, y, y no había un congreso que le diera ese título. Pero Juárez sí, así pensaba, ¿no? Sí, pero es el mismo ¿no? Que estaba estaba no la jefatura ese, la jefatura Exacto. o sea no, no no hablamos de interinato porque no no hay esa figura eh, este jurídica no escobedo comprobaría muy pronto la ataltad de carranza <coughs> perdón el liberal coahuilense lo proveería de armas parque monturas y caballos y en reciprocidad sería nombrado jefe político de monclova fíjate finalmente lo hizo no A lo largo de la intervención don Jesús fue el conducto principal de información entre Juárez y los generales Escobedo, Treviño y Naranjo, que sí, eran los sirvió de enlace los es, líderes de la, de, de la revolución claro. eh, eh, sí. perdón de la guerra de reforma y después la intervención, ¿sale? Sí. Atrestarás en la República el patriarca Carranza, primer jefe de una familia de 15 hijos, fíjate sí. nomás, ni siquiera 16 recibe una dotación de tierras que, afanza, que afianza su fortuna al proclamar Porfirio Díaz el plan de la noria permanece fiel a Juárez aunque su actitud frente a la rebelión de tus Tuztepec que vendrá posterior contra Lerdo es menos clara su juarismo es inflexible en 1878 protege con grave riesgo de su vida y patrimonio a Mariano Escobedo entonces levantado en armas para defender El depuesto régimen de Sebastián Lerdo de Tejada. Sí, Posteriormente, que... área Lanza con Porfirio Díaz y no pasó ahí nada, ¿no? O sea, podríamos decir que el padre de, de Carranza eh, fue partidario después de, de Porfirio Díaz, ¿no? Por supuesto, porque era el contrario a, a este a Lerdo. Con el plan de la Noria, ya ves que se lo, reveló… Lograron lo tener un acuerdo, pues. Más bien un acuerdo, ¿no? ¿Sí? No era el Porfirio Díaz que, que por supuesto conocemos, no, y que no, no. era un Porfirio Díaz que estaba buscando, pues oye, llegar al poder, llegar al poder también, ¿no? porque tenía su razón en él, ¿no? uh -huh. entonces vemos a un Carranza padre, digámoslo así, apoyando ¿no? a una causa revolucionaria una causa de, pues Entonces, una causa de cambio ¿eh? y como había varo había... y como también tenía sus tierras y tenía sus propiedades este, forma, este. había forma no sí, claro. y no de andar peleando ahí en la bola ¿no? Sí. No, no, no. no están llamados a eso pasado el tiempo todos los hijos de don Jesús conocerían la historia de aquel zapoteca adusto vestido siempre de levita negra que llevaba la patria como tabernáculo en su carruaje Pero entre todos hubo uno que guardó el ejemplo de Juárez como tabernáculo en su memoria. Era el undécimo hijo de don Jesús Menusiano Carranza. ¿verdad? Don Venus, ese Don Venus era juarista. Hoy que era altísimo, ¿no? Decían que medía como 1.90 tantos. Muy alto, no, sí, no. Era el más alto de todos. Sí, sí, sí. Y no. aparte de ser más Yo creo que alto, el presidente más alto que hemos tenido. ¿no? si sí, aparte de eso este era el de mayor edad sí o sea que Villa, Ubregona, la, la, pum, okay. pum, sí que todos él era el, el, el ahora sí que el veterano no sí fíjate que decía hablan como bueno no sé qué tanto tenía de razón que en realidad los lentes bueno ya cuando era adulto no niño los lentes ni los necesitaba, que era una estrategia de él como o sea la, la personalidad de Carranza era una persona seria Para reflejar autoridad. O reflejar autoridad y sobre todo en una persona calculadora a tal grado de que siempre estaba detrás, observando, viendo, calculando y que los lentes eran como para, estoy viendo allá pero realmente estoy viendo para acá ¿no? Sí, algo así como este huerta ¿eh? <risa> Exactamente Y yo creo que de veras no lo necesitaba, pero bueno, esas antiparras no, se hicieron famosas, ¿no? Y las hasta, barbas de chivo, ¿no? Hasta John <risa> Lennon después utilizó unas de esas, ¿no? Y las barbas de chivo, no sé quién se las emuló, pero bueno. Bien. Sobre Carranza se sabe poco de sus primeros años, pero sí podemos decir que estudió en el Ateneo Fuente, afamado colegio liberal de Saltillo, de Saltillo, Coahuila. Y en el 74, 1874, ingresa la recién fundada Escuela Nacional Preparatoria dirigida por gabino Barreda. No está. Fíjate, yo recuerdo que en un programa tú hablaste sí. ampliamente de gabino Barreda y su proyecto educativo, va Sí, claro. Órale. En la Ciudad de México es testigo de sucesos importantes como la caída del presidente Lerdo por medio de la rebelión de Tustepec uh -huh. y la entrada triunfante de los ejércitos de Porfirio Díaz. Frente a San Ildefonso, que es la escuela preparatoria en México, famosísima, va sí. Vive, vi, vivía, mejor dicho, José Martí, el cubano José Martí, sí, sí. a cuya hermana Corteja, nada, ah, nada más que no se le hizo, no no pasó de haber llevado se una José serenata, el, <risa> el cubano el chico, después eh. del de, de cambio ¿no? de, de, de, de como... Cuba, ¿no? y poeta también, también era poeta, tienes razón, sí, Cultiva una rosa blanca, ese, ese es de Martín, ¿no? es de, de Zongoro Cozongo, ¿no? muy famoso en la primaria. <risa> Órale, en junio como en enero, para el amigo sincero, oh, pues ya, vamos dejando a José Martín <risa> Paz. Eh, bien, un grave padecimiento de la vista, ya ves, ya ya, ya nos este, corrigieron aquí, eh, sí la tuvo, trunca su carrera de medicina, de medicina. es cuando el joven Carranza opta por regresar a Coahuila y dedicarse a la ganadería. En 1882 se casa con Virginia Salinas, con quien tiene dos hijas, eh, Virginia y Julia, y, y en 1887 ocupa la presidencia municipal de Cuatro ciénegas Fíjate, hay quien dice que también tuvo por ahí este un hijo, pero vamos, eh, si lees, por ejemplo, un autor, pues él tiene… Él tiene una versión y luego otros tienen otra versión. Entonces no es que sea comodino, sino que me quedo con la que más o menos creo creíble, ¿verdad? Ah, pues, Porque sí. de repente no tenemos ni el tiempo ni las fuentes para decir, "Oye, claro. ¿sabes qué? Esto es así", ¿no? Además de que son cualquier cantidad de datos y vamos, ni sus hijos si es que los tuvo, ni sus hijas figuraron en la política, entonces no es y tema además, que no a mí me pues, Exactamente. Para todo lo que para todo lo que tratar. lo que vamos a tratar por eso no lo, no lo hago en ahondar ahí no ante la imposición inminente del gobernador José María Garza Galán que nombre de este güey ¿eh? José María Garza Galán. que pretendía reelegirse 300 rancheros coahuilenses entre ellos Emilio y Venustiano Carranza los varones mayores de Jesús se arman y rebelan no era la primera vez que los coahuilenses reaccionaban con violencia a las arbitrariedades del poder federal o estatal Lo habían hecho en el, en el 73 contra la reelección del general Cepeda. En 83-84, al finalizar la gobernatura de don Evaristo Madero, eh, vendría a ser el abuelo de, de, de Francisco y Madero, sí. cuando un grupo de guahuilenses se unió al movimiento catarinista de Nuevo León y Tamaulipas, que adelantándose 19 años a Pan de San Luis, bandera del maderismo, exigía la plena vigencia de la constitución de... 1857 sí, bueno. aquí tuve un error de dedo pero ya lo corregimos sale el presidente Díaz reaccionó de inmediato encomendando el problema al general Bernardo Reyes uh -huh. nuestro conocido acá claro, nuestro prócer. de acá de Guadalajara de Tapatilandia sí. su confiable procónsulo en los estados de Nuevo León Tamaulipas y Coahuila varias veces le manifestó a este su sospecha No del todo injustificada de que el instigador del movimiento era su antiguo opositor Evaristo Maderos y sus instrumentos, los Carranza. Okay. Oye, pero no sé, si, Carranza, ¿no? no sé si tenga mal el dato, pero creo que Carranza y, y Bernardo Reyes sí se llevaban bien. ¿eh? Ah, sí. O sea, sí na, tuvieron na, cierto... Nadie, na, na, nadie ha dicho que no, porque todavía... No entra sí, Carranza ¿no? a la política, ahí apenas están en sí, la sí. revuelta. Eso que tú dices, viene después. después ¿eh? sí. Dice, por movimientos políticos de Díaz, Garza Galán retira su candidatura, pero el candidato de la oposición y de Reyes, Miguel Cárdenas, lo hace también. La elección recae en José María Musquiz, Musquiz, perdón abogado de prestigio que, que ocuparía la gobernatura Por breve tiempo, hasta que en 1894, el propio Reyes impone a Cárdenas. O sea, se regresó a lo que sí, más sí, le sí. convenía, ¿no? Porfirio Díaz escribe a Reyes sus opiniones premonitorias sobre los sublevados y los depuestos. O sea, sobre ambos, ¿no? Uh -huh. Vencedores y vencidos. Si sí es un hecho que no hemos de ganar a ninguno de aquellos, no nos expongamos a perder a estos. O sea, no hay que bronquearnos, ¿verdad? Claro porque tarde o temprano se ha de encender en ese estado la guerra civil. Como sus caudillos lo tienen ofreciendo a los revolucionarios y es necesario cultivar lo poco que tenemos entre ellos. Ese, bueno, ya aquí, esa fue la opinión política de Díaz. De Díaz ¿no? Ya estamos hablando de un periodo donde Díaz ya empieza a sentir como pasos en la azotea, sí, ¿no? Pues, eh, ya estaba ya, ya estaba viéndolo, dice, la revolución va a venir, sí, va a venir de allá y va a venir de allá. Claro. Sí. Perdón, la gobernatura de Cárdenas apiciguaría a los ánimos un par de periodos, hasta que en 1904, su tercera reelección, onda, ni siquiera la cuarta, no, mírate, no, era la tercera, no está esta vuelve a lastimar la sensibilidad política de los coahuilenses. Francisco I. Madero funda el Club Democrático Benito Juárez, con el que inicia su espiral democrática al régimen central, espiral que cumpliendo los presagios de Díaz, encenderían en el país la guerra civil, entonces estamos viendo por estos acontecimientos que de Coahuila vienen los primeros pataleos fuertes contra eh, Porfirio Díaz, eh. claro, a Madero sí lo tenemos claro, que desde el principio… ¿Dónde eh, era Madero? De Parras, Coahuila. Fíjate, desde también… Y se conocían los los, los, los, los, los padres. Y, y de hecho, fíjate, ahorita lo vamos a ver. Eh, este El varón de Cuatro Cienegas no era un seguidor de Madero. Va a ser una, una situación curiosa. Pero así apoya al maderismo, ¿no? Pero ahorita todavía no. Todavía no. Pero después sí. Mira, con el triunfo del movimiento contra Garza Galán, Venustiano Carranzo logró una victoria más personal. Consolida la amistad de Bernardo Reyes, o sea, ya son cuatachos, a cuya política había debido ya desde 1887 su presidencia municipal en Cuatro Ciénegas. Al doblar el siglo, cuando Reyes, como ministro de guerra, organiza la segunda reserva del ejército, Carranza presenta su examen de ingreso como oficial. Ah, fíjate, no sabía que era... No, no fue eso, no fue, no fue militar Carranza. Ingresó a la reserva del ejército. Sí. Sí. Por eso vemos a Carranza de civil y luego lo vemos con un chaquetín militar. Sí, sí, siempre sale con chaquetín militar, casi siempre, ¿no? O bueno, en traje también. Sí, entre las pues, dos. Sí. Porque de alguna manera yo tuvo... Pensado, yo, yo tenía pensado que no era... De alguna manera sea. tuvo una instrucción militar, pues. Sí. Sí. No, que sí y que no era de proceder, armas eh. que no era de arma. fue que, que no era de armas bueno ese es otro claro. tema pero si sí tenía esa esa formación no haya pasado del cuaarismo familiar al reyismo personal dos manifestaciones y no de oposición si sí de distancia frente a don porfirio porque él él llegó a, a, a concursar ahorita lo vamos a ver también por la gobernatura y Díaz se la niega, ¿eh? entonces se fue haciendo el alejamiento y termina, como ya no está Reyes, termina del lado de Madero, no entre 1880 1894 y 1898, Carranza vuelve a ocupar la presidencia municipal de Cuatro Ciénegas, más tarde será diputado a la, a la legislatura local, diputado suplente, en 1901 es senador suplente, declara afiliación reyista, ...por su estado, o sea, por el estado de Coahuila... Uh -huh. ...en 1909 el gobernador Miguel Cárdenas... lo recomienda al presidente Díaz... ...para senador propietario... ...ya sí, sí. ah, con un... ...ahora sí que con un obramiento... ...mayor, ¿no?, en la senaduría... Sí. ...eh... ...le escribe a Díaz... ...los antecedentes del señor Carranza... ...su amor al orden y demás cualidades que posee... ...así como ser un aducto y sincero partidario... ...de la administración de usted constituye una garantía segura de su adhesión. Claro. ¡Órale! O sea, estamos viendo cómo estoy haciendo la política para escalar. Sí. Y bueno, pues tengo que estar con los vencedores, ¿no? Claro. Lo, la cual estaba suspendida con alfileres, porque aunque el reyismo no fue sinónimo de antiporfirismo, porque así fue, ¿verdad? Sí. Reyes no se enemistó con, con, con Porfirio Díaz... Carranza pertenecía a una generación recelosa y un tanto frustrada porque veía en Reyes el germen de una renovación bloqueada por los científicos que eran los que estaban atrás de Porfirio ¿no? claro. pero su relativa distancia de don Porfirio no lo llevaba al extremo de simpatizar con los proyectos libertarios de su paisano Francisco y Madero a quien para colmo se vinculaba al grupo científico sí. fíjate Aquí está bien interesante, en 1909 escribió el presidente Díaz, con mi carácter de, de representante de los intereses del Estado de Coahuila, la importante cuestión que ahora se ventila en el Ministerio de Fomento sobre el reparto de las aguas del río Nazas, y estando vivamente interesado en que este delicado asunto no, no venga a interponer alguna dificultad entre el gobierno de su a su digno cargo, fíjate… Y los interesados en el reparto de dichas aguas mayormente encontrándose entre estos la compañía extranjera de laualillo desde ahí ya tenemos este a los extranjeros sí, llevándose pero... los los recursos naturales de los mexicanos no, pues siempre sí sí siempre siempre ha ocurrido he arreglado con el sindicato de ribereños se retire la representación que en él tiene el señor Francisco I. Madero fíjate, como ves quien pudiera aprovechar esta circunstancia para agregar un nuevo elemento en la campaña que contra el gobierno de usted tiene emprendida no, y que se ha hecho pública en su libro titulado la sucesión presidencial o sea, le está tirando qué ahí. te parece esa es la política cualquier parecido con la vida real este es mera coincidencia ¿eh? es más, este es mera realidad porque la realidad a veces es muy cabrona ¿no? si sí, hombre, espero que esta labor será de la respetable aprobación de usted a la vez que servirá de prueba de mi invariable adhesión, fíjate nomás lo que le dice no a la buena marcha de su gobierno O criticada por personas de ninguna significación política. No ¿Qué, ¿Qué te parece? Bueno, tomando en cuenta que Madero iniciaba, ¿no? <risa> iniciaba su movimiento a, a raíz de este libro que, que sacó, ¿no? La asociación presidencial. Yo lo que creo es que las ideas todavía estaban dispersas, ¿no? Todavía no había una claridad. Luego, enfrentarte... Claro, no, no eh, tienen una bola mágica para decir qué iba a pasar es. en el futuro. Nosotros ya sabemos todo ah, lo que pasó. Así es, tenemos esa... Pero en ese momento pues por, por supuesto Carranza no sabía que Madero iba a dar el iba a saltar la liebre ahora sí para Y para que el pueblo lo iba y que el pueblo que iba a comandar, ¿no? Ahora fundar un partido político también. Oh, pues es que te ibas a enfrentar con un monstruo. <risa> Ellos ya lo habían, sí. lo habían padecido en Cahuila, Era, tenías, ¿no? Se, se iba a enfrentar no solamente con un monstruo, sino con todo un sistema. Así ¿no? es. Que ya había días formado Así es. Entonces no estaba sencillo. Claro. Y además, eh, como tú bien dices, nosotros tenemos la infinita ventaja que ya sabemos lo que ocurrió. Claro. Entonces, sabemos el, el se, final se, de la historia. Sabemos ¿no? el final de la historia. Entonces nos hace este un contrasentido que este esté hablando pestes de quien después será su aliado o será Pero seguidor de este. Pero como lo dijiste ¿no? ahorita, así es la política, es decir, si tú vas avanzando en esta historia de Carranza y luego vas metiendo, involucrando a los actores principales, te vas a dar cuenta que es un, una brincadera de aquí para allá y de ya para acá, así es la ah, política. Ah sí, así, así son las Tropezones, guerras también. Tropezones, alianzas y luego desconocer esa alianza, no, es una... Bueno, pues es que sim, sim, simplemente este sentarnos a hablar, como hace rato estábamos hablando de religión, ya me dijeron a mí que para qué chingados me enojo, bueno, pues esto me tengo que enojar, porque me tengo que enojar, imagínate los aidos ya con uh -huh. pistolas y todo el rollo. Y con, y con, con... Y con todo un, un compromiso que te estás echando. Una, camino, responsabilidad, una responsabilidad de esa magnitud, ¿no? ¿no? Ok, aquella invariable adhesión varió muy pronto. Pues sí. A mediados de 1909 se llevarán a cabo elecciones para gobernador del estado, Y con la venia inicial del presidente Carranza lanzó su candidatura, fíjate. Sí. Sí. Había sido ya gobernador provisional. Uh -huh. A pesar de la deserción de Reyes y la bancarrota del reyismo, contaba con múltiples apoyos que abarcaban todo el espectro político. Desde el gobernador Cárdenas, el mismo gobernador, fíjate. Sí. Hasta el opositor Madero. O sea, se ¿Sabes se qué? Este va a ser el bueno. Está bien, aquí que ir por... Hay que apoyar a Carranza, va Solo un apoyo le faltó. El del gran elector. Porque Porfirio Díaz... El voto principal. Sí, el voto principal. Porque Porfirio Díaz, quizás recordando los sucesos de 1893, optó por apoyar la candidatura... ¿Al candidato qué oposición? Al, al opositor de filiación científica. El jefe político Jesús del Valle, quien resultó ganador. Y creo que porque se cayó el sistema, no sé qué chingados sí, y, ¿no? y, y y sí, sí, y ya, sí ya voto por voto. Y voto por voto y y, y, se, y se la pelució. Entonces, resentido con el presidente Carranza se acerca a aquella persona de ninguna significación política que era Francisco I Madero. Ya la había la había <ríe> ¿eh? Y y ya sabes que dijo, no, vamos, bien a ver qué hacemos porque no nos dejan que haya elección. En enero de 1911 Carranza se reúne con Madero en San Antonio, Texas. Esto quiere decir que estuvo también medio exiliado, ¿eh? claro. aunque voluntariamente por allá anduvo. claro En febrero Madero lo designa gobernador provisional de Coahuila y comandante en jefe de la revolución en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este ya fue posterior, ¿verdad? Ya para 1911. ¿En enero de 1911? ya. Sí. es cuando se encuentran allá en San Antonio y pasa esto, uh -huh. el 3 de mayo de ese mismo año, casi sin acciones militares que lo avalen, Carranza se incorpora a las negociaciones de Ciudad Juárez, ¿qué quiere decir esto? Él no participó en la toma de Ciudad Juárez, ni anduvo armado, ni mucho menos. no Entonces, ¿cómo participó? Ah, hay una foto donde está la casa de adobe. Esas es buenas preguntas. Ah, sí, sí, sí. Y ahí están todos. Sí, sí, sí. Ahí, está, ahí está Pancho Villa, Villa Orozco. Sí, sí, sí, eh sí, sí, sí. ¿Esta Carranza? Ahí está Carranza. Ah, ya. Sí. ya. es para los convenios ya de la destitución de de Díaz, ¿no? Sí. Casa de adobe decía los, los maderistas que era su palacio nacional. ¿verdad? Desde ahí despachaba a Madero, ¿no? Hay una foto donde está sí. vendado de un brazo, ¿no? Porque Madero subió por allí <ríe> y se un palazo. ¿no? Se tropezó. Sí, lo contesté. Sí. Superintervención reveladora. Fíjense detalle si en la casa de adobe. Que las acuerdas de Ciudad Juárez son los delegados porfiristas sobre la renuncia de Díaz y de Corral. Estaban en las negociaciones Él participó en las negociaciones Porque tenía un nombramiento de, de, de en la No era gratuito Ni porque iba pasando Iba a tomar el, el, el camión Y se encontró con eso no, Él participaba él, con ellos uh -huh. Les dice ¿no? Nosotros los exponentes de la voluntad del pueblo mexicano No podemos aceptar las renuncias De los señores Díaz y Corral Porque sería reconocer La legitimidad de su gobierno Y pasaremos la base del plan de San Luis aquí todavía no llegamos a la escena Trágica, estamos con Porfirio Díaz ¿sale? Sí, sí. la revolución señores es de principios no personalista nosotros no queremos ministros ni gobernadores sino que se cumpla la soberana voluntad de la nación revolución que tranza es revolución perdida que ganamos con la retirada de los señores Díaz y Corral quedarán sus amigos en el poder quedará el sistema corrompido que combatimos, yo hubiera dicho corrupto, va pero bueno, eso dijo él, Bien. lo repito, revolución que transa, es suicida, fíjate qué palabras, lo que ocurrió, pues claro, no Bien. se van reconociendo a Díaz, ya en ese entonces, ¿no? y a Corral, dicen, no lo vamos a reconocer, Dice, nosotros los exponentes, dicen, no podemos aceptar las renuncias, Porque se debe reconocer la legitimidad de su gobierno. Sí, pues nomás que se vayan y ya, y, y que no se queden sus cuates tampoco, es, es lo que él decía. No le entendieron, eh, qué pasa Madero, eh, firman con tal de que ya no haya bronca, vendrán las elecciones y todo lo que tú comentabas en la escena trágica y todo lo que yo comentaba en la escena trágica, ¿sale? Ok, aquí vendrán las elecciones, Carranza será el electo gobernador. gobernador ya con sí, Madero tuvo la chance de decir ahora sí, pues lánzate otra vez sí. y ahora sí, no va a haber este, copucho este, cochupo mejor dicho, este el que gane, pues ese eh... la voluntad del pueblo es esa, pues Órale, ahí sí las gelatinas sí le cuajaron ¿eh? sí. como gobernador de Coahuila sí, pues sí, hombre Carranza envía al joven Francisco J. Mújica a ofrecer a Madero refugio en Coahuila lo cual no acepta, aquí estamos hablando ya de la escena trágica, de la trágica. Sí. él le manda a decir a Madero, vente para acá, sí. no quiso, sí, Madero no... Este, pues sucede sí. esto, no la escena trágica, pues lo que ya comentamos la otra vez, que fue fundamental pues para que Venustiano Carranza no reconociera en por ningún momento, ningún clápsula, el... ¿cómo se llama? el... Pues la presidencia o el poder que tomó Victoriano Huerta. Sí, no, él, él, él siempre él, en contra. Él, él renuncia, ¿Eh? él, él, él renuncia reconoció. porque pidió facultades a su congreso de su estado para desconocer el, el, el gobierno del usurpador, no lo acepta y después este, entrará eh, con Sonora en, en algunos arreglos que, sí. que le van a hacer este... Benéticos para para sí, iniciar que la, que es la la revolución. Que firman ahí el pacto este del de, Pacto de Guadalupe, ¿verdad? En la Hacienda de Guadalupe, en la Hacienda de Guadalupe como como primer intento primero de no reconocer por ningún motivo a, al usurpador, Así es. es. aunque supuestamente ya lo hemos dicho que fue legal, que sí fue legal, que, que la toma de, de, del poder de Victoriano Huerta, pero fueron términos que fueron Alevosos, ¿no? muy alevosos Alevosos, para nada Entonces, pues Venustiano Carranza se, se revela con este plan ¿verdad? Ok, entonces Aquí ya vamos a llegar a la constitución del ejército constitucionalista Fíjate que, que peonadmo tan chido me aventé Es en la hacienda de Guadalupe No sé si quieras tomar el mando del programa O quieras que le continuemos Pues si quieres déjame este pedacito Arale. del ejército constitucionalista Sí, sí, va que va bueno pues ya comentamos cómo... mientras yo como qué te parece <risa> sí, bueno habíamos dicho que eh, por nada se aceptó eh, por ningún motivo eh, carranza aceptó esta imposición que de victoriano sí. huerta si sí, no lo hace entonces el 26 de febrero de 1913 carranza salió de saltillo levantando sus armas se, levantándose en armas contra el gobierno de huerta sí Un mes después en la ciudad de Guadalupe en Ramos Arispe, Carranza y sus partidarios firmaron un plan que lo proclamó como primer jefe del ejército constitucionalista. Sí, también sí. Lo que sí. Carranza se levantó y ¿por qué se levantó? Porque él decía, "No está avalado ese esa toma de poder por la Constitución y queremos es que la Constitución se respete, que tengamos un presidente que sea electo, el orden constitucional electo, el orden constitucional, eso era lo que no una imposición así como se hizo de que yo tomo la presidencia y renuncio y el primer, porque me dijeron el... y porque el primer el, ministro, más el número que pensaste y pues, me, porque, me porque llegó Huerta no me... porque el, por ley decía que el primer ministro sí, sí. de Hacienda, por, o no por ministerio de ley el... y, y él iba a ser el... y eso no es constitucional, no, no, no, entonces él por eso, Ministerio Caranza se, se levanta en movimiento precisamente y se hace llamar este eh, movimiento constitucionalista, el ejército sí, así es. constitucionalista. Que defendía la Constitución, ¿no? que defendía. Constitución. Ese, ese era su movimiento, ¿no? Claro. De hecho, en los enunciados lo de, de ese plan de Guadalupe los lo menciona. ¿Sí? Uh -huh. Si quieres continuar adelante, ah, mira, aquí los tienes. Véalo, lo voy a leer aquí. Y en qué consistía pues este ejército este ejército constitucionalista o más bien el plan, el plan, el plan de Guadalupe. De Guadalupe. Dice, ya muerto Madero a finales de 1913, Carranza obtiene de la legislatura de Coahuila el mandato de rebelarse contra la usurpación. Sí, y el 4 de marzo rompe abiertamente con Huerta y Díaz. Y días después sufre sus primeras derrotas militares. El repliegue hacia Monclova en donde instalará el Palacio de Gobierno. Pasa por la hacienda de Guadalupe, desde donde un grupo de jóvenes oficiales lanza el célebre plan. El plan aquí fíjate que es bien importante porque yo creo que ya Madero fue su oportunidad también. ¿eh? Pues ya se lo habían fue, echado, man. Fue su oportunidad de decir, de aquí voy a venir, y él se autonombró el primer jefe de, del no, gobierno. No. Mira, es, ahí te va, dice. Es, Primero, es que no. se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la república. Segundo. Se desconoce también a los poderes legislativo judicial de la federación. O sea, no cono, no reconocemos no a nadie. Reconoce, se, se desconoce a los gobiernos de los estados que aún reconozcan los poderes federales que forman la actual administración 30 días después de su publicación de, del plan. Sí. Cuatro, para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer jefe del ejército que se dominará constitucionalista al ciudadano venustiano Carranza gobernador del estado de Coahuila estaba estaba escuchando a Rosas a, ¿A, a cual de todos los Ros Rosas los... Moeno, ¿no? no este Alejandro, Ro... alejandro, Rosa, sí. alejandro, alejandro Rosas alejandro y decía que estuvo este este plan eh, redactado en tercera persona porque en tercera persona porque Fue idea de Carranza hacer este plan, pero él no lo firmó porque iba a ser una imposición, ¿estás de acuerdo? Sí. Es decir, ustedes lo van a hacer por eso, pero es idea mía, es el plan mío y van a nombrar ustedes a Les pasó les pasó el acordeón y ahí me nombran y ya. Y ¿no? me nombran. Pero resulta que todos firmaron, todos firmaron. Mira, estuvieron de acuerdo en ese instante. Estuvieron iniciativa. de acuerdo. Fíjate que yo yo ese tema lo he discutido y eh, discutido en el buen término, ¿no? En algunas páginas por ahí de historia con amigos, y les digo, mira, obviamente que para que tú hagas un plan, sí, lo debes de especificar y lo debes de poner y debe de a consideración, ¿verdad? Bien, luego, ¿quién va a ser el, el, el que eh, escriba o de quién será la idea de ese plan? Pues el que tiene más conocimiento. Claro. Sí, claro. Es y otra. que tenga más intereses también, ¿eh? también te voy a bueno, decir. eso es obvio claro porque si no tuviera interés, pues no estuviera allí claro Garranza era gobernador tenía varo había viajado, sabía de, de, de, de oponerse a un de régimen totalitario Exacto. era más político que, que, que los que lo firmaron, los que lo firmaron aquí están, bien sí, eh, entre ellos pero fíjate, eh, también hay otra cosa curiosa, bueno, si nos regresamos un poco más atrás Porque también intervino Carranza por sus intereses también y también por cuestión de, de, de ética o cuestión de de principios, ¿no? Por eso o sea, tal... es más bien es por principio. Sí, claro. Porque mira eh, yo lo veo de esta manera. Es como Madero. Mira, venía déjame. de una familia adinerada. ¿Cómo un parentecillo ¿Qué necesidad más? tenían de meterse entre la bola? Sí. Para terminar muertos. Pero también hay otra cosa aparte de ética y de principios, él cuando, si nos regresamos como te comento, en la decena trágica, él ofrece, le ofrece a Madero. Sí, claro, ya lo mencionamos. Cambiar, la, la, el, el, el trasladarse el gobierno a Coahuila. Acá protejo, él, acá te protejo. Él era sabedor, claro. como le ocurrió a Juárez, ¿verdad? Juárez había problemas en la Ciudad de México y partió a donde, a Guanajuato que es donde lo protegieron, después viene a Guadalajara, aquí también es a punto de ser asesinado tiene que salir del país, sí, entonces sí, sí. Él, él era conocedor de la historia. Claro, pues su padre le enseñó todos estos pues principios claro. de, de Juárez, ya lo mencionaste. Claro, entonces entonces él él sí fue una cuestión de principios, pero también fue una, una una de intereses, él dijo, no pues vamos a derrocar este gobierno que es usurpador y yo voy a ser el primer jefe, bueno tenía la iniciativa. Tomó la iniciativa, fue el bueno, primero, y, fue el que y, se abanderó, por pero igualmente pudieron no haber firmado, y le haber pudieron haberle hecho sabes que no, no, no fuiste tú, ganó claro. Mújica, punto, y se acabó, es, es como le ocurrió a Villa, Villa se reúne, eso lo vamos a ver en el programa de Villa, pero así, rapidito, él se reúne en una hacienda, ahorita no recuerdo el nombre de la hacienda, pero llegan los, los jefes militares de la región, armados todos hasta los dientes, eran revolucionarios, Y todos lo nombran al jefe de la División del Norte. Y entonces, este ahí no podemos decir que bueno, ni que Villa tenía varo, ni que Villa tenía intereses políticos, no. porque no los tuvo, no llegó a la bueno, presidencia. Eh, estás hablando cuando ya se, se enemistó con Carranza, ¿no? Que, no, no, no. Que Carranza no, le pidió estamos, la renuncia. No, estamos hablando del Ay, principio ya, de la revolución. Ya, ya, ya, ya. Que de ahí se incorporarán con Carranza. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, eh, si hay que ser bien puntuales... Eh, Sí, aquí porque yo voy tener intereses económicos porque tenía dinero su familia político y sí. políticos sí. porque era político claro y quienes lo acompañaban este eran de las eran de las guardias nacionales que él mismo crió claro por eso se emvistó con madero si sí. yo bueno yo me refiero a los intereses del poder es Sí, decir, por eso aquí yo se... voy ¿Por porque por eso, quiero ser el presidente. Política. Bueno, ok, pero a ver, ¿qué político no quisiera ser presidente? Ah, claro, pues, ah bueno, pues ese es todo el pues tomó tema. la iniciativa, bueno. al final de cuentas. Eh, eh, bueno. Eh, porque era gobernador. Claro. Bueno, entonces voy aquí a mencionar sí, sí, quiénes adelante. fueron, entre otros, los firmantes. Adelante, adelante. Francisco J. Mujica, uh -huh. Jacinto B. Treviño, Lucio Blanco, quienes esperaban un nuevo plan de San Luis y la inclusión de medidas sociales revolucionarias. Carranza busca emular a Juárez, no a Madero. Bueno, aquí está especificado así. Pues así fue. Se demostrará después en la en el constituyente del 17, ¿verdad? Claro. Bueno, Él claro. hubo muchos eh, apartados de la constitución que no estuvo de acuerdo. Y sin embargo, aparecieron la constitución del 17, entre ellos Francisco Mújica, que fue constituyente, Lucio Blanco no, ni Jacinto Treviño tampoco fue constituyente, así es. pero Francisco Cota Mujica sí. sí. Dice, no, ya es tiempo que haya un hombre que hable con verdad y en quien el país tenga confianza. Esta revolución debe ser solo y debe saberlo todo el mundo para restaurar el orden constitucional sin llevar al pueblo con engaños a una lucha que ha de costar mucha sangre para después, si no se cumple, dar lugar a mayores movimientos revolucionarios. Bueno, así fue, ¿no? Él pensaba la, eso las, las reformas sociales que exige el país deben hacerse, pero no prometerse en este plan, que solo debe ofrecer el restablecimiento del orden constitucional y el imperio de la ley. Es, Básicamente es, era el objetivo. Era era su forma de pensar, ¿no? que después lo va a, a, a bronquear con los otros revolucionarios. Bueno, entonces yo apunté aquí algo que dice, Venga se el ejército constitucionalista, conformado principalmente por tres columnas que se dominaron División del Norte, cuerpos del ejército del Noreste y del del Noreste y del Noroeste. Así es. Al mando de los generales Francisco Villa, Pablo González y Álvaro Obregón respectivamente. Pero mira, de inicio Villa no aparece, Villa todavía no llega. Nada más es la del Noreste, la del no, Pablo González y después Obregón eh, y en el centro que eran las tres divisiones que él tenía claro, de Panfilonátera o Natera, pues yo lo digo Natera porque me gusta más, ese es el del centro y, y, y después vendrá, eh, y se le unirá a Francisco Villa. Claro, bueno, las columnas avanzaron hacia el centro de la república librando importantes batallas, sí, claro como la de Santa Rosa, Santa María en Sonora, los combates de Candela y Monclova en Coahuila y las batallas de Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón. Zacatecas, Orendain, ya con Villa ahí y Tampico entre muchas otras, hasta terminar con la rendición incondicional del ejército federal, sí, formalizada en los tratados de Teoloyucan. Sí, Bueno, es. ya cuando Ahí los firmaron finalmente... en una salpicadera de un carro. <risa> y ahí está, ¿sabes qué? En la foto, ¿sabes quién está ahí a un lado? No. Lázaro Cárdenas. Ah, Lázaro Cárdenas del Río. Sí, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas se unió al ejército de Obregón, de Obregón así sí. es, sí porque era de la parte esta del pacífico, ¿no? del, sí, sí, del... curioso porque Cárdenas de Michoacán termina de revolucionario con, con los honorenses, sí, sí, qué curioso, ¿verdad? no, pero yo decía que era parte, no Obregón venía todo, sobre todo estos terrenos, ¿no? sí, pero Michoacán Hasta... no es parte del pacífico, el pacífico viene a ser de Guadalajara para arriba, ¿verdad? sí, bueno, sí, en bueno, a Los rebeldes fueron de Jalisco, de... perdón, no no no no Guadalajara, de Jalisco hacia de Jalisco. arriba, Jalisco, Nayarit, eh, Sinaloa sí. y Sonora. verdad, esa es la parte A ver que si no fueras de Jalisco. Sí, exactamente, me di mal. Este, precisamente esa era la zona donde sí, claro. donde dominaba Obregón. Obregón y calles, ¿verdad? Sí, sí. Los rebeldes fueron destruyendo la resistencia del ejército federal hasta que Victoriano Huerta renunció a la presidencia el 15 de julio de 1914. Le fue sí. como en feria este cabrón, ¿no? ¿A cuál de todos? Ah, pues a Victoriano Huerta. No, hombre, se la pasó a toda madre, este, no, bueno, a su ejército, ¿no? Ah, no, no vio una, ¿no? no pero no, no, pero Huerta pero... no participó No, claro curiosamente que no, no, siendo no, no, no, tan no. tan bueno para el arte de la guerra, ¿no? Sí, creo que les fallaban también las estrategias, ¿no? O, ¿O realmente era ya el desánimo no de los federales al ver no, ya está algo doble contingente de, de es que es, es tan de complejo entenderregón eh, es tan complejo entender qué pasa porque por ejemplo pablo, pablo gonzález era era trabajador de un molino sí. no era militar un obregón obregón no era militar este calles era maestro si sí. obregón había sido presidente municipal de su rancho era no. No recuerdo Ya o sea, no eran militares, Villa no era militar. Mira, no recuerdo exactamente dónde leí o cómo lo leí, pero parece ser que que este cuando sucedió la escena trágica, cuando mataron a Madero, parece ser que este Obregón que era presidente municipal o delegado sí, de algún era, municipio, de ahí de su pequeño municipio, ajá, este dijo, "Yo voy a la revolución, yo me uno con Carranza." Entonces, para ahí le, no sé si fue con un amigo, como no recuerdo quién era, que también era amigo de calles, este, sí, otro, sí, otro sí. revolucionario. Pues ha de haber era sido este, ¿quién de ellos, este el de aquí de Guadalajara, este eh, Manuel es Mediges, ¿no? ¿M. Mediges, no, ¿no? no? Pues es que hubo mucho, apenas empezaban ellos a juntarse eh, y sinten Creo que sí. y no tenían ni conocimiento militar exactamente no, no, no tenían conocimiento militar pero dijeron nosotros vamos a ver. tenían esa convicción de decir bueno pues vamos a pelear Adolfo de la Huerta fue uno de ellos exacto, también Adolfo de la Huerta que, que, se, acerca, que se acerca a una delegación cuando cuando el, el plan de Guadalupe se lanza a lo, algunos días después llega Adolfo de la Huerta como una como una comitiva pues sí para decirle oye nosotros nos queremos unir a la revolución contigo exacto, entonces Carranza recordándolo de Juárez él se pudo haber ido por por el extranjero por Estados Unidos y caer por acá, ¿verdad? No, uh -huh. cruzó el desierto. Sí la Sierra Madre, de ahí, de entre... Que al inicio tuvo sus fracasos, ¿no? Lo ah, sí, ¿no? sí, sí, claro, pero pero se avienta una cabalgata de 300 kilómetros para llegar a Sonora, Exacto. donde se ubica y ya después pondrá su gobierno en Veracruz, Exacto. como Juárez, o sea, imitando a Juárez. Sí, ¿no? a Juárez, pero a mí me, me resalta mucho la figura de, de, de este de... Cesario Dios, Castro, tú, va a ser el, el, que, el que tú sí, dices, sí, es sí. Cesario Castro. Que dijeron, "Oye, pues vamos a la revolución." Sí, Cesario pues, Castro, Dios. Obregón, Calles, y, y, Adolfo de la Huerta. Adolfo la Huerta. entonces se van y se juntan estos y sin tener una una instrucción militar. Instrucción militar. Sí, así es. Se avientan el paquete. Carranza los necesitaba por supuesto, ¿no? Él no sé si Pablo González ya lo conocía o no sé por cómo se unió Pablo González a Igual la que igual que los honorenses Y Villa, pues ya haber eso Villa, se acercaron. ¿no? pasó la frontera. Empezó junto a su ah, gente. Ándale anda y, y se y se une bajar, a y, se une, y dejó su bandolerismo y su pillaje para que le dieran un nombramiento Ya la había dejado, ya la había dejado, Badero, le, ya, ya, ya, no robaba, que, ya no robaba, ya no robaba, ya no Para que, que le dieran ese eh, ¿Por qué huyó? En la escena trágica huyó, ¿verdad? Villa. Se escapa se fue, de la prisión y se, se va al, al paso, extranjero. Al paso, al paso, Texas, sí, sí, fue, sí. pues, se fue y de ya supo de lo de pues precisamente pues toda esta escena trágica y se regresa con Carranza, se pone a sus órdenes no sé realmente este natera que tanta función tenía como una especie de, de poste contra villa ¿no? o era un instrumento a lo mejor que carranza tenía para para detener un poco ese salvajismo de de pancho villa ¿no? porque en la toma de zacatecas no quería que invadiera zacatecas este carranza ¿eh? carranza quiso detener carranza Le dice a Villa, no, no ataques a no Catecas. Sí, dice que lo va apoya, a tomar. Apoya, que, a Natera. Que, que lo va a tomar Natera. Y Villa le dice, no. Pero, ¿por qué no. tú? Pues, son estrategias de ellos, de política. Son estrategias ¿no? militares, porque de alguna manera... Pero, finalmente, este... ¿Entró? Eh, Panfilo, Natera no la puede tomar hasta que llega a Villa. No pudo. No, Villa la tomó y... Bueno. Villa y Ángeles y Pierro y, y los, que, los que estuvieron ahí, ¿no? Ahora, por ejemplo... Oh, oh. Lo acabas de mencionar este felipe ángeles no felipe ángeles creo que estaba en el extranjero regresó con carranza pues es que se eh, unió con carranza y ahí, ahí es donde donde muchos se pierden en decir que, que, que don venus este era él se impuso como primer jefe que, pues no había nadie de no, no nadie Sí. Mira, los que no estaban en el extranjero no estaban levantados brazos, en armas. El brazo de la revolución fueron sus, sus generales. Ah, claro. El ideólogo, como tú lo dices, fue Carranza. No hubo otro como no ideólogo. Había, no había más. Fue excelente. Es lo que le recriminan a, a Juárez todo el tiempo, que el que <risa> ganó fue Porfirio Díaz. Bueno, pues yo creo que Porfirio Díaz era Superman, ¿va? Porque había combates en toda la República, entonces Tiene tiene que haber tiene que haber una dirección tiene que te vaya bien Fer. Tiene que haber un jefe. Claro. Y en ese momento quién no había otro más que él, porque fue el primero que se levantó en armas. Entonces sí. quién iba a ser el jefe? Pues el primero que se, el primer jefe pues tiene que ser él. Claro. No había otro, ¿por qué no entró Mujica? Lucio Blanco. Porque todo fue una una estrategia, incluso por ejemplo yo creo que Álvaro Obregón que después se destacó como un gran general. Eh, tenía ya todas las intenciones también de ir detrás de Carranza, pero tenía que someterse como todo soldado a una orden, a un a un primer jefe. Todos ¿no? lo obedecían al claro. principio. Claro. Y entonces vemos ah, te comentaba de Felipe Ángeles, ¿no? Cómo Felipe Ángeles se regresa y se va con Carranza, ¿no? Pues pues no había no había más. No había más. No sé si se distanció de Carranza porque se fue después con Villa, ¿no? ¿no? Ahí lo que pasó es que Obregón y los que estamos mencionando, ah, sí, sí, sí, Cesario sí, sí. Castro y sí, sí, Calles y sí, sí. como como ya, ya, ya. este era militar Ángeles. Carranza lo nombró primer como lo nombró secretario o algo así de, Así es, de de, de guerra. guerra. Y ahí entró la envidia de, de Álvaro Obregón. No, pues desconfiaban de él, no era tanto envidia, sino que, ¿sabes qué? ¿Cómo pones a un miembro del Ejército Federal contra mm. el que estamos combatiendo y no lo pones de ministro de guerra? Pues, a ver, ¿qué haces con él, va? Ah, bueno, pues este buscó una salida, ¿cuál fue su salida? ¿Sabes qué? Pues llegó Pancho Villa y estaba... No, con lo, Villa. lo bajó de... no lo, pues, lo puso como subsecretario, como su... No, y lo envió con Villa. Y después Villa dijo, pues vengase para acá. No, y lo eh, él lo envió, allá. Villa ni ¿Sí? sabía de la existencia de él. Él lo envió con Villa. ¿Sabes qué? Vete con Villa para que seas este parte de la División del Norte. Ya estaba formada la, la, la División de, de, de Francisco Villa. Y Francisco Villa también este llegó y ¿con quién se fue? Bueno, pues con, con los que habían iniciado la revolución. Si no se unen todos, pues ¿cómo le iban a ganar bueno, eh, y ahora a vos... un ejército tan poderoso como el federal en ese momento? ¿no? Y ahora también no estamos tomando en cuenta que en el sur estaba Zapata. ¿eh? Sí, pero fíjate, el caso de Zapata que ya lo veremos en su momento, ¿no? Le, le haremos un programa especial. Zapata era otra revolución, él peleaba por otras cosas. Sí, no, no, no, no. Peleaba sí, por claro, las tierras, claro, claro, claro. él peleaba por por su estado. Su revolución no llegó más que a su estado, parte de Puebla y ahí Ahora, el, el estado de México, de ahí no salía. También dicen que realmente Zapata no era muy buen militar, eh. era el era guerrillero de esos de pega y corre, pega y corre, sí, y eso, así pero es. no tenía tanta estrategia como pues no como te, lo tenía el bregón, como pues no, lo tenía no, no, mucho no, menos Felipe. No, no, no tenía las armas que tenían los otros. No, no. Sí, sí. Él, él, él secó esa parte, eh. sí, sí, sí, sí tienes razón. Bueno, pues entonces aquí… Vemos todas estas, estos, los rebeldes fueron destruyendo, bueno ya le había dicho, la resistencia del ejército federal hasta que el 15 de julio del 14 abandona el país, Victoriano Huerta. Sí, tanto Álvaro Obregón como Pancho Villa fueron el brazo armado de la revolución, Venustiano Carranza el cerebro, sin embargo Villa tenía una personalidad contradictoria, era el ángel y el demonio en una sola persona sabía amar la causa revolucionaria sabía amar al pobre pero a la vez odiar al rico dicen ¿no? que sí. al político y matarlo sin misericordia por supuesto dicha personalidad contrastaba con la de carranza ¿no? esa pugna que hubo entre carranza y, y villa que fue fíjate que apunte, fue una punga muy fuerte fue, aquí apunté una página pero no traje el libro pues qué mala onda, Iba, pero igual, igual le... es una parte que, que se me hizo muy interesante bueno pues hasta aquí sería lo que sería el ejército constitucionalista como, bueno a grandes rasgos porque Cicla, hay un no, mundo no, no. cualquier cantidad de, de nombres ¿no? y de fechas y de sucesos pero las grandes batallas que fue la de Torreón y la de Zacatecas, Zacatecas las, las gana la división del norte la división del norte y pues estos llegan al A la ciudad de méxico bueno aquí tengo algo de los tratados de teolo yucan y no sé si, sí, quieres pues, si quieres te lo avientas no hay antes de para la... cerrar el tema del ejército constitucionalista sí. el 13 de agosto de 1914 o sea dos días antes de que de que saliera victoriano huerta se firmaron los acuerdos de teolo yucan que estipulaban la entrega de la ciudad de méxico al ejército revolucionario y la disolución del ejército federal Con ello se cumplían los objetivos de la revolución constitucionalista plasmados en el plan de Guadalupe. Fíjate, y qué, y qué claro ahí ese detalle, porque eh, eh, revolución que tranza, se suicida, decía Carranza, ¿va? este Él dice, no, me entregas la Ciudad de México, de desarmas su ejército y entonces entro yo. Si no, ataco México y tan, tan se acabó. Sí, licenciados ¿no? Licenciar sí, sí, que el, les vaya bien. Ejército. Ejército. No queremos ejército federal. Ahora es el ejército constitucionalista. Madero no lo hizo. Madero dejó intacto el ejército federal. Sí, porque y porque su... lo firmó allá en Ciudad Juárez. Y porque él lo pactó así. Sí, lo pactó así. ¿Va? Pero pues lo respetó, yo no sé por qué lo respetó. Eso le han criticado a Madero infinidad de veces. Y ahí veces. ya vimos cómo... Carranza se los dijo, y se los dijo de viva voz, ahí en los tratados no qué podemos aceptar ¿eh? esto. Entonces, sí, demasiado inteligente, ¿por qué? ¿Por, porque era político, porque él, él fue gobernador, porque él sufrió este eh, los atropellos de, de, del gobierno eh, central de Díaz, entonces tenía una visión, porque mira, a, a, al último lo, lo, lo voy a comentar, pero para dar un poco, nosotros La mayoría de los mexicanos, pues si vamos a cualquier lugar este, en la república, a un taller o lo que sea, pues nos encontramos con una foto de, de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Claro. Pero te aseguro que no te encuentras difícilmente no. una de Carranza y una de una de Álvaro Obregón. No, no, no, no. Sí. Fueron héroes y a la vez fueron odiados, ¿no? Fueron amados y a la vez es odiados, que, ¿no? Incomprendidos, dijera yo. Yo creo que... Sí, exactamente. Yo creo que incomprendidos, porque realmente... E el grupo general de la población la gente se va más con el con el que está de ni bajo nivel digámoslo así, sí, sí, con el pobre pues, sí, sí, eso, sí, no, no. todos queremos a Pepe el Toro, no sí, queremos sí, a... sí, sí, sí ¿No? Pepe, el Pepe el Toro es inocente sí, para entonces, empezar, entonces tienes razón, realmente mmm, son incomprendidos, son personajes que de alguna manera, ahora yo escuché por ahí y creo que sí hay mucho de cierto, creo que Creo que Venustiano Carranza fue de los presidentes o del primer presidente que tenía un concepto más de nación, un concepto más de Estado, pues al ser con la Constitución, es decir, tener las bases, digamos, legales para constituir una nación. si Villa la tenía, ni Zapata, no sé si Álvaro Obregón, pero Carranza tenía un concepto más amplio de lo que sería un Estado, pues. Es que fíjate que eso que tú mencionas es se ha discutido no sé cuántas veces. ¿no? Eh, y volvemos a, a lo que yo te mencionaba. Él tenía preparación, tenía conocimiento, conocía la historia de México, conocía la historia de Juárez. Eh, la experiencia la, de Madero. La experiencia de Madero. Eh, conocía perfectamente la Constitución del 57, que era ah, la que sí, en sí, ese sí, momento sí, sí, sí, imperaba. Estaba, estaba en, en ¿Sí? vigor. Y como ya lo vimos... Los que se unieron con él querían unas reformas mm, sociales. Entonces, él el primer paso que hizo ya siendo vencedor la el ejército constitucionalista, ya como presidente, ¿sabes qué? Hay que nombrar un Congreso Constituyente. Exacto. Y vamos que te digo, de y vamos de el, elaborando la Constitución que ya sea actual, porque esta ya tiene casi 50 años, ¿verdad? Sí entonces y eran otros cambios eh, la nación tenía experimentando otros cambios el ya. mundo también acuérdate que fue en el 14 sí sí, sí, sí estamos sí. hablando de la de la gran guerra que le llamaron y estamos hablando de 50 años de entrada en vigor Exacto. de la constitución del de tiempo de los liberales entonces medio siglo ya cambiaron los tiempos vamos este, haciendo un congreso constituyente y bueno sí. Ahí en, Querétaro, Fue en, en Querétaro, ¿verdad? En Querétaro, ahí se agarraba... Oye, pero también hay otra cosa importante. Bueno, no sé, entra después a, a la Ciudad de México a tomar el poder Venustiano Carranza, ¿no? Sí, claro. Ok, entonces, ya reconocido como primer, digo, como presidente, como no constitucional, sino sí como como primer... Interino. Eh, interino. Pero sucede también esto, que a nivel internacional estaba la Gran Guerra, los intereses de Alemania, parece ser que había como unos inter... Alemania quería intervenir entre México y Estados Unidos, como usarlos para distraer a Estados Unidos para que no hay sí, que lo en que Europa. Tú, lo, lo que tú comentas es el, el, el famoso telegrama ese que le mandan los los alemanes a, a Huerta. Es que... A Carranza. A, perdón, a Carranza. Mira, este hay que tener en cuenta que siendo apenas la revolución constitucionalista, hay que recordarnos que llegaron los gringos y tomaron Ah, sí, Veracruz Veracruz Bien eh, Luego Bueno, tomaron Veracruz antes de que saliera Huerta, ¿no? Sí, sí, para para evitar pues que le llegaran las armas Lo que ya sabemos Ahí es donde se dice que le llegó el telegrama a, a, a Carranza A Carranza Donde los alemanes le decían Mira, apóyanos Y nosotros te vamos a apoyar para que ganes Y luego nos vamos contra los Estados Unidos Y el territorio que perdieron Se los vamos a regresar <risa> Eh. Ese es el famoso telegrama, ¿qué? Sugerman o Zimmerman, yo no Simerman, recuerdo. Eh. Zimmerman. Zimmerman, sí. ok. Los gringos lo interceptaron. Entonces, estaban ellos en el juego de entre si quién va a quedar, ¿apoyamos a Carranza o apoyamos a Villa? Porque a Villa lo apoyaba el pueblo, las la, sí, sí. la, la mayorías. Sí, sí, sí. Sí, a final de cuentas, la, la guerra la, pie, la guerra la pierde Villa. Claro. Sí, sí pero ese tema lo vamos a ver cuando veamos a, a la, la historia de, de, de pancho villa con sus batallas y todo el rollo pero el hecho es que ni una cosa ni otra va los gringos finalmente no invaden méxico finalmente no se da esa alianza con los alemanes eh, hay otro evento que le toca resolver a Carranza que es este el fusilamiento del inglés este ah, sí. de Benton. Sí, estando en plena batalla John Reed lo entrevista. Si te acuerdas del México insurgente, sí. ahí hay un apartado donde John Reed se encuentra con Carranza y Carranza así John Reed lo describe, ¿no? un grandotote sí, no. así este enérgico y de pocas pulgas y le dijo ahí cuántas iban a hacer cinco de una por una No, que mi periódico no dos, le con eh, <risa> Mi periódico le ofrece el apoyo para no cupo el apoyo de nadie, cabrón. Y dígale a su gobierno que no tiene por qué intervenir en asuntos de México. O sea, inflexible como Juárez, ¿no? ¿sabes qué? La soberanía del país. Claro. Benton es un súbdito inglés y no tiene nada que ver Estados Unidos de andar hablando por su compadre. Dígale Exacto. que venga su pinche compadrito y aquí yo me los arreglo. Y eso también lo medio bronquió con Villa, porque el asesinato de Benton, porque fue asesinado, no fue no fue fusilado, este eh, se creía, se cree y se ha escrito también algo sobre de eso, que fue asesinado por fierro, sí y que ya una vez que, que, que supieron allá los villistas que se estaban quejando con el primer jefe de que habían asesinado a un inglés porque no quiso dar sus caballos y sus cosas para que siguieran con su revolución, pues lo que hicieron es que lo, lo levantaron, lo sacaron del... ...de la fosa, lo colgaron y lo, y lo fusilaron... ...porque tenía los balazos en la espalda... Para que, para que, para que tuviera... ...eso se dice... Sí. ...esa historia... ...la podemos ver, ¿sabes dónde? ¿Te acuerdas de, de gringo viejo de... sí, sí. ...de Carlos Fuentes? Sí, sí. Cuando sacan a, a Gregory Peck... ...y lo, sí. ahí y lo, y lo fusilan... Ya, ...ya lo habían matado... ¿no? ...entonces, ahí le tocó... ...resolver conflictos internacionales... ...otro de ellos... ...es cuando... Eh, la, la expedición punitiva Allá. que va a buscar a Villa sí, sí, sí. sí va a buscar a Villa y, y él permitió sí. con ciertos eh, lineamientos sabes que que okay? búsquenlo y, y llévenselo y juzguen pero y... de aquí se me salen cabrón Sí pero sí. pero no me vayan a salir con que ya tomamos y, y... Sí. por qué porque eran cosas por miras yo creo que es Carranza siempre buscó no enemistarse con Estados Unidos porque ¿Mm? sabía si se enemistaba con Estados Unidos sí, sí no iba a tener ese apoyo que no, sí si no. sí lo sabía, sí lo sabía. No, entonces le iba a ser peor. Claro, entonces Claramente. Claramente, entonces tener el reconocimiento de, de los Estados Unidos era tener el 50% de avance sobre el triunfo. Ahora O bueno, sea, iba a poder llegar a donde él quería, que era eh, la nueva Constitución, ¿sí? Ser el presidente de México. Porque obviamente que quería ser presidente de México y si se ponen otro plan pues ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Porque entonces no iba a tener el apoyo de los gringos. Claro. Bueno, entonces llegan a la Ciudad de México, Carranza está ahí. Entonces dice, bueno, pues ahora sí hay que hacer esto constitucional, que sea sí, que, claro. que tenga derecho, ¿no? Eh, entablar una conversación, es decir, hacer una asamblea constitu constitucional, digámoslo así, con todas las formas, toda, ¿no? mandando las formas, representantes de las fuerzas armadas que participaron en la Sí, así es. de los representantes de los generales y de los gobernadores de, de los todo. de los ejércitos este que formaban parte, ¿no? Claro. Y entonces ahí ahí ya empezamos otra vez con el estir y el afloja, ¿no? Entonces esto está refiriendo a la Convención de Aguascalientes, pues, verdad? primero hizo primero hizo una convención en México, parece ser que no le funcionó, ¿verdad? No, no no le funcionó. No le funcionó, entonces dice, bueno, pues hagámosle en un lugar que sea… Neutral. Neutral. Y dice por ahí Blanco Moeno que que Aguascalientes estaba temblando, ¿no? Porque imagínate, llegan villistas, después llegaron zapatistas. No, pues… Cosas, entonces, es, es, entonces en un pueblo, en una ciudad donde era… Pues todo tranquilo, todo calmado. Pues. No, y Villa, Villa llegó con sus trenes, nomás imagínate. Uy, y... Con, con gran parte de su ejército, de Uy, sus y dorados. Manes, pues ¿a poco tú crees que pues llegaron? Pues claro, pues era la revolución, Entonces, ¿no? Entonces se hace la convención en Aguascalientes. Bueno, creo que aquí lo tienes mejor estructurado que yo, pero bueno, voy a leer este. Sí, sí, sin problema. Luego de que el ejército constitucionalista derrotara al ejército federal el 20 de agosto de 1914, Benicenio Carranza entró triunfante en la Ciudad de México rechazando el título de presidente interino pero conservando aún el del primer jefe encargado del poder ejecutivo ahí rompió las normas ¿eh? Carranza no cumplió el acuerdo dictaminado por el plan de Guadalupe convocó para ello un acuerdo de gobernadores y jefes militares en la Ciudad de México para disimular sus intenciones de ser primer jefe de nación dicho acto generó descontento con los generales ¿no? dicha convención de Aguascalientes se celebró Desde el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1914 Y fue convocado el 1 de octubre del 14 por Venustiano Carranza Como primer jefe del ejército constitucionalista Bajo la denominación de la Gran Convención de Jefes Militares Con mando de fuerzas y gobernadores de los estados Sus sesiones iniciadas se celebraron en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México Aunque con posterioridad fueron trasladadas al Teatro Morelos en Aguascalientes, ciudad de la convención, tomó el, bueno, el nombre de la ciudad tomó el nombre de la convención, ¿no? uh -huh. dice, desde los inicios de la convención, la asamblea estuvo denominada, dominada por elementos villistas, que impusieron sus puntos de vista sobre los demás delegados, la convención se declaró soberana, o sea, lo que dictamine la convención, sí, es lo que se va a hacer, así es, por supuesto así es. que no estaba de acuerdo Carranza en eso, No, pues claro que no, pues él era el primer jefe, pues como iba estar de acuerdo <ríe> Bueno, dice Eligiendo al general Eulario Gutiérrez Ortiz como presidente de la república Se nombró a Francisco Villa como el jefe del ejército conven convencionalista Ahora la ya estamos viendo ahí. los convencionalistas contra los sí, sí. Se Que dos por facciones. supuesto se enfrentó por las armas a los constitucionalistas de Ministro Carranza Aquí sí. en esta parte pues sabemos lo que sucedió, ¿no? No estuvieron de acuerdo. Creo que no sé si Villa o Zapata no iba a ir. No recuerdo si Ángeles dijo, bueno, esta convención no tiene validez si no vienen los zapatistas, zapatistas y sí. los villistas, o sea. Así es. Porque no los iban, no estaban invitados. Sí, sobre todo, sobre todo los los zapatistas, ¿no? Y sí, efectivamente fueron, pero fíjate, aquí acerca la convención Déjame mencionar algo que es bien interesante. claro eh, Dice, el 5 de octubre de 1914 se abrirán las sesiones de la convención. ¿Quién era el depositario legítimo del poder en México? Eso es una pregunta, ¿no? Sí. La soberana convención representada por los 150 generales más connotados ah, de la revolución o el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo que de, acu de acuerdo con el Plan de Guadalupe. ¿Quién era? Era Carranza, o eran los generales. Pues ¿Por qué? Ca ¿no? Cada cada uno de ellos quería imponer este, sí. Si, Oye, espérate, pues ¿cómo vamos a acordar este la convención si no están los zapatistas? ¿Cómo podemos acordar si el primer jefe a fuerzas quiere que sea esto? Y no no asistió Carranza. No. Mandó a Sí, sí, sí, sí, sí, pero él, él personalmente no asistió, porque no era militar para empezar, no, no. él no tenía mando de tropas, bien. Él era jefe. Sí, y se supone que okay. el Plan de Guadalupe se cumplió y, y en uno de los de los de los puntos era que eh, él iba a ser interino mientras eh, la convención de decía quién. Bueno, sigue adelante. Y no quiso, ¿no? No, no quiso. Carranza no pues quiso. No, no, no, ya patente que ya estaba bronqueado con Villa, bien. Sí. Mira, dice Esto está bien interesante, dice, sin participar en las sesiones, José Vasconcelos formuló entonces la defensa jurídica de la convención. ¿Qué nos dice? La verdadera soberanía popular, escribió Vasconcelos, residía desde febrero de 1913 en los ciudadanos rebeldes a la usurpación, o sea, Ajá. los que tomaron las armas, ¿sí? en el ejército constitucionalista que es el ejército del pueblo soberano. El artículo 128 de la Constitución, estamos hablando de, la, de 1857, 57. Constitución vigente se refería al momento en que el pueblo recobrase su libertad venciendo a un gobierno anticonstitucional. ¿Y quién era el vehículo de ese restablecimiento avalado plenamente por la Constitución? El ejército rebelde, claramente, ¿no? Claro. Carranza podía arguir que él, en su carácter de primer jefe, encarnaba a la vez la autoridad del ejército y la legalidad, tal como primer jefe. Pero... Eh, a ver, perdón, me perdí aquí. Era interino, ¿eh? Encarnaba a la vez la autoridad del ejército y la legalidad. Como primer jefe, estamos hablando, como primer jefe del Ejército sí, Constitucional. Sí, sí, él era sí. el primer jefe. Tal como lo fue Juárez en 1858. Pero en el caso de Juárez es muy distinto al, al, al de Carranza, porque a don Benito Juárez nunca pudo removerlo una junta de generales ni de soldados, ni una convención de ciudadanos, porque a don Benito Juárez le correspondió sustituir al presidente electo. Sí. Y Carranza no lo hizo. Él no se sustituyó al presidente electo, no, no, no, no. que había desaparecido. Y si la convención no podía en rigor reclamar el carácter de soberana, ya que sus miembros no habían sido ungidos con el voto popular, sí que había considerarla como suprema. Uh -huh. Fíjate, esta es una idea de Vasconcelos y se me hace bien sí, interesante. Sí, sí. Jurídicamente jurídicamente tiene toda la razón. Sí, claro. Y desde luego superior a Carranza en jerarquía. ¿Por qué? Porque hay hay militares que participaron en la revolución, ¿sí? Uh -huh. Y no puede estar encima un primer jefe que inició la revolución sobre la voluntad de todos los generales que se le unieron. Ese Exacto. es el razonamiento de de Vasconcelos. Vasconcelos pues dirana decía Vasconcelos suprema. Suprema. Sí. sí. y que tenía mayor jerarquía que la de Carranza, Carranza desconoció todos la de la convención. A, a toda la convención, ¿verdad? entonces bueno ahí estamos viendo como carranza es lo que yo te dije al inicio que él sabía y al al constituirse él como el primer jefe del ejército constitucionalista ya tenía idea clara de lo que quería cuando llega ya y se cumplió el plan de guadalupe bueno no se cumplió cuando se llegó a, a la mejor, ciudad no. de méxico llegó y dice Mi madre, yo no suelto esto, yo tengo que ser el presidente. A la mejor Por eso no, desconoció Miguel. la convención, porque Miguel. la convención había acordado... Escúchame, había acordado a lo mejor cosa. no, porque mira, las revoluciones... Viejo barbón, bribón, <risa> dice... Eh, barbas de chivo, <risa> lo decían. Mira, todas las revoluciones, o, la, o su gran mayoría, que son iniciadas, eh, sus líderes tienen con claridad qué es lo que no quieren... No quiero esto, no quiero eso, no quiero la imposición, no quiero eh, que haya perpetuidad en el poder. Quiero que se pero no tienen con claridad lo que se va a abrir. No tienen una bola mágica para Por saber eso. qué va a pasar. Exactamente, no Lo que no, sí. no tienen claramente lo que va a ocurrir a, a, la, a la Imagínate que tú sientas a 150 generales armados, acostumbrados a agarrarse a putazos y digo a putazos con balas. <ríe> Y un cabra, y un canijo que ha estado sentado en, en una silla dando órdenes. dando órdenes les dice lo que tienen que hacer que van a pesar 150 no, sabes qué? no entonces otra vez volvemos al tema como tú lo mencionaste este nosotros tenemos la gran ventaja de que ya sabemos qué pasó sí, sí. ellos sí, debemos no. juzgarlo así es ellos no entonces carranza Él tenía una visión, como lo demostraría posteriormente, de hacer una nueva constitución, de llegar a un orden constitucional. Eh, la Los programas sociales o la constitución social vendría después, como ya no lo dijo, él mismo en sus palabras lo dejó escrito. No pueden ser ahorita, primero vamos a, a retornar al orden constitucional y después vamos a hacer las reformas. Como le ocurriría a Madero con Zapata. Sí. Zapata quería que le diera las tierras ya. Sí. Para eso peleé, para que me des las tierras. No me sí. vengas ahora con que tenemos que irnos al juzgado para que... Sí, pero también para se hizo que... güey Madero, ¿eh? No, eh, no era su prioridad. Es que no, la, es, tan fácil de... como, es, no es tan fácil decirlo no, de esa no forma. No puso el asunto el sobre la mesa a abiertamente. A ver. Es mi opinión. No, bueno, yo te voy a decir cuál es la mía. Para que tú hagas una reforma de ley sí por mínima que sea tiene que pasar por un congreso de acuerdo entonces no es nada más decir yo soy el presidente y voy a hacerlo no espérame sí, sí. si no no seríamos una república sí, pero pero madero ¿por qué no le no mandó las iniciativas al porque congreso? te lo voy a decir qué pasó porque no le dieron ni tiempo hoy acaba de llegar ya y, y, y en, en, en año y feria que, que, que estuvo y, y meses que estuvo en la en la, sí, sí. en la en la en la presidencia tuvo que atender este Tres revueltas y dos cuartelazos, sí, pues sí. imagínate qué tiempo tengo. Ahora, en eso en eso que dices de Carranza, es cierto, pues, o sea, tiene que haber primero un orden, ¿no? Pero lo que la convención decía, bueno, es que tú no quieres soltar el poder. O sea, nosotros como lo que dictamine... Las, lo que dictaminemos nosotros, lo que dictamine, lo los que, revolucionarios sí, que participamos. Lo que dictamine es lo que ellos la decían. convención, sí. tú lo tienes que acatar y no lo acató. Mm -mm. Se supone no. que él era el presidente. Entonces ahí no. ya volvemos la... Ahora si sí, entramos a una guerra civil. Ese es error, ahí entramos a una guerra una civil guerra en civil. efecto. Ahí es lo lo digamos lo más crudo creo yo de la de la segunda etapa de la revolución, ¿no? Es la es la más fuerte, es, es la eh, más fuerte, en en entre esa convencionalistas y en esa sería... entre convencionalistas. En y... esa se dieron las batallas más potentes de la revolución. Sí. Sí que fueron las las del Bajío. Las convencionistas Y hubo una batalla fuerte también en, pues. en Sí, así es, hubo una en Monterrey con Ángeles este en Guadalajara, aquí sí, en sí, el Cerro sí. del Cuatro hubo eh, una batalla no, también no, fuerte. Allí en la cuesta de Sayula ahí ah, yendo sí, para Ciudad Guzmán, un hubo una batalla eh, fuertísima. Ahí en Sayula, ahí en la cuesta que libró este Obregón y, y este Diegues, Manuel me Diegues. Sí, por eso entró aquí el 8 de julio, ¿verdad? Ay, pero es. también vamos a ver ahí que... ¿cuál fue el, ah, en, entonces ese distanciamiento pues ya entre los generales, unos apoyando a unos, otros, y los timoratos que y, entraron y, y, como... Y unos con una idea y otros con otra idea. Y este el que entró como interino Eulalio, ¿no? Sí, fíjate. Timorato. El, no? el, el final de, de, de, de la gestión de Eulalio Gutiérrez... Este, es es lamentable, porque... Vámonos a la chingada. Si, sí, principio. si bien lo nombran presidente, va a México, ahí tenemos la foto donde está comiendo él junto con Villa a un lado, Zapata al otro, y Vasconcelos allí también a un lado, en Palacio Nacional. ¿Sí? Pero realmente no gobernó. No, no gobernó. Porque Villa y Zapata estaban en la Ciudad de México, y se hacía lo que su santa voluntad claro, este, claro, se, claro, se decía. Entonces, entonces dice... Claro, claro. El bueno, pues yo soy el presidente... Bueno, villa y, y villa y zapata entran a la ciudad de méxico en el 14 porque en medio de esta trifulca y de esta de esta lucha pues que civil, Carranza se va a formar, el se va a Veracruz, no a, sí, a formar su gobierno allá. Como Juárez está sí, ahí. Sí, porque dice, no, ni madre, o sea. Está en Veracruz, él, él es su y refugio. Y eso le dio oportunidad a, a Carranza y a Villa de entrar y, mm -hmm. y hacer el pacto de Xochimilco, que sí, indicaba así ahí. Es. Así es, que parecía días? que iban a triunfar, ¿verdad? Ya todo indicaba que... Oye, ahí Blanco Moeno dice que, que pactaron las muertes de dos... De Paulino Martínez, dice tú me das a Paulino Martínez para matarlo yo, le dice Villa Zapata, porque acuérdate que de los de acá de la convención, pues Paulino Martínez defendió la tribuna sí. a los eh, lo que sería el plan de San Luis y también acá este otro, no sé si Cabrera por el otro lado defendiendo a sí, los cabrasistas, que, que, que era el reparto de tierras, ¿no? sí Entonces pues ahí está, vemos y luego fíjate, la Ciudad de México en qué situación estaba todavía ¿no? con hambre y sin trabajos sí. y un pinche caos lo que son las guerras civiles no, ¿Qué más no podemos... pues, pues el, el, pa el país estaba ahí fue cuando Villa le pone nombre a Sí, a la, si es que a la calle, ¿no? A, a la calle de... Su pena de, de, ¿qué? de fusilar al que le quite el El nombre. que llegue le quite el letrero, aquí me lo voy a fusilar, ¿no? Bueno, no sé qué más podemos... No, pues hay que agregar, a ver, vamos a ver. ya Tengo ya... lo de la Constitución de 1917, si quieres. Pues este, de una vez. Sí. De una vez. Bueno... Según esto es, dice, tal vez sea este el proyecto el de mayor relevancia política de Venustiano Carranza, la ¿Sí? constitución, sí, sí estamos de acuerdo, la promulgación de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la carta magna, la norma fundamental establecida para regir, regir jurídicamente al país, lo que estás comentando, ¿no? la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la federación mexicana. ...del poder legislativo, ejecutivo y judicial... ...fíjate todo este alcance... no ...entre los tres órdenes diferenciados del gobierno... ...federal, estatal y municipal... ...los derechos y los deberes del pueblo mexicano... ...o sea todo en la carta magna... no ...asimismo fija las bases... ...para el gobierno y para la organización de las instituciones... ...en que el poder se asienta y establece... ...en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana... ...los derechos... Y los deberes del pueblo mexicano. Bueno, estoy aquí nada más y, haciendo Y también, también eh, eh, algo bien importante que se legisló, los derechos de los trabajadores. ¿Eh? Los uh -huh. derechos, la, la jornada de 8 horas. Eh, no el, Se creó la casa del obrero. ¿no? La casa del obrero, el, el pago del salario, eh, el derecho a huelga. Eh, los menores de edad no tienen por qué trabajar. Pero no sé fíjate, si de las mujeres también algo ahí... Pero fíjate, es tan complejo eh, manejar un país y, y dirigir un país, que inmediatamente después de, de hecha la constitución, al mismo Carranza le tocó ir en contra de ella. Porque los del sindicato electricista sí querían hacer su huelga, que porque esto, esto porque el otro que aumento salari salarial y, y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Y sabes que lo reprimió, Arranza lo reprimió, este no hubo de, de piña, este fue disuelta la Casa del Obrero Mundial, sí, sí, sí, sí, entonces, ahí es donde yo te decía, es que al principio sabes lo que no quieres, ¿verdad? y después ya empiezas a formarte y dices, ahora sabes qué, vamos a legislar y vamos a hacer esto, pero abres un abanico, de tantas broncas sí, eso le, le ocurrió a Carranza porque otro ejemplo cuando inician que van a la hacienda de Guadalupe y hacen el plan de Guadalupe van a Saltillo a tomar las tierras por ahí en, en una ranchería tienen un combate lo ganan y Lucio Blanco y Mujica hacen un reparto de tierras y Carranza no está de acuerdo ajá porque porque porque lo que él dijo, no, no, no, primero restablecer el orden constitucional y las reformas van a venir después. Pues después de la Constitución del 17 tampoco lo hizo. Porque ni repartió las tierras y las tierras que Villa había expropiado en Chihuahua las regresó a sus este eh, ¿Y, y antiguos las tierras de, de Zapata las que fue ganando Tambor, pues, también hizo hizo nada, de tierras. No, el que viene a hacer el reparto agrario es Lázaro Cárdenas. Sí, después. ¿Cuántos años después? Luego, fíjate, la Constitución del 17 también reglamenta eh, los recursos naturales del país, las aguas, ah sí, el también petróleo. concesiones. Sí. Uno uno de uno de los de los más enérgicos este defensores de, de, de ese de ese artículo fue Mújica ¿sí? eh, y el que estaba contrario a, a esos cambios que pedían era Félix Palavicini Ajá. y Félix Palavicini era enviado de Carranza entonces estamos en, en una maraña de cosas que dicen, oye espérame es que le jalas poquito aquí y se descobija al otro lado un, un constituyente del 17 viene a ser ufff uh, El el, el, el, el, el el antiguo luchador en Cananea que estuvo preso en el el compañero de M. Diegues, ahorita no me acuerdo de su nombre fue, fue M. Diegues y, y, y otra persona, él terminó por ser constituyente y uno de los promotores de los derechos de los obreros si sí, nada más no anoté el nombre pero bueno este aquí hay un monumento, aquí en el Parque de la Revolución está Diegues y está él este ahí está madero que, que fue constituyente Sí, pues Parque de la Revolución, pues ahí debe de haber varios ¿no? Madero, quién será a ver. Bueno, Vamos a seguirle un poco Vamos a seguirle por aquí las... ¿Quieres que continúe? Como quieras, nada más Vamos viendo el tiempo Sí, Mira, síguele, síguele, dice, síguele Las elecciones extraordinarias de México de 1916 Se llevaron a cabo El día 23 de octubre para nombrar los diputados constituyentes del Congreso, y que se reunieron posteriormente en una asamblea para redactar la Carta Magna. Bueno, las elecciones federales de México se llevaron a cabo el 11 de marzo de 1917, para nombrar los miembros del nuevo Congreso y al presidente de México, tras la promulgación de la Constitución. Aquí ya estamos hablando de que Carranza es presidente legítimo, pues, o sea, okay. ya por el Congreso, ¿no? Fue la primera elección en México que se usó el sufragio directo, el presidente de la república, jefe de estado y de gobierno de México, electo para terminar el cuatrienio de 1916 a 1920, el candidato ganador Carranza, obviamente fue quien hasta ese don momento, momento fungía como primer jefe del ejército constitucionalista, presidente de México del 1 de mayo de 1917 al 21 de mayo de 1920 ya desde el 16 él ya venía como primer jefe constitucionalista gobernando pues, no pero ya ahora sí, definitivamente fue en el 17, o sea estaba de hecho y ahora ya era de derecho, ahora ya era de derecho ¿verdad? no sé, llego hasta Tlaxcalaltongo, no sé si tú tengas algo antes no, hay, hay que hay que aumentarnos porque ahí viene la revolución de Agua Prieta, ¿no? los sonorenses, ¿no? sí Eh, ya los honorarioss que en principio se habían acercado a él sí, lo que para es... para hacer la, la revolución contra huerta ahora terminan lanzando el plan de agropi sí, lo que pasa es que carranza volvió otra vez a, a, a imponer su, su, su voluntad ¿no? para, cuando quiso, ya iba a terminar ese, su... creo, ese creo fue su mayor error si sí, quiso ¿no? imponer a y sí, ¿no? al ingeniero bonillas este Como su candidato y como el próximo presidente Y Álvaro Obregón Adolfo de la Huerta Y Plutarco Leas Calles se oponen, lanzan el pan de Agua Prieta Y entonces se otra vez Otra etapa de la revolución Otra guerra civil Fíjate, y... a, a Bonillas La gente le decía flor de té ¿Por Porque qué? no sabía nada No <risa> Es que antes acuérdate que eran Funciones de teatro da Pero no sé cómo se llama esos sketch pues para ay, ay, ay. Y, y, y resulta que el de moda en ese momento en México era el de eh, un, un, una japonesita este que no sabía ni su origen ni de dónde venía ni de dónde iba ay, ay, ay, ay. y este la obra se llamaba Flor de Té, ¿sí? ¿sí? Y entonces le decía Flor de té Amo, porque nadie sub... nadie sabía de dónde vino, <ríe> ni, qué, ni sí, hacia dónde iba. O sea, por... <ríe> Es que, es que Bonilla, el escarnio popular Bonilla dice que casi no vivió en méxico no, ¿no? Pues que, iba que venía de, de ser allá por representante de sí, méxico sí. en Estados Unidos sí. y no era político y conocido político, ni ya hubo en las armas ni pues mucho pero yo sé por qué los que eligió pues este... era flor de té a ah, bueno pues este calles lo hará nos dará el ejemplo después cuando nombra a tres en el maximato es lo que pensaba carranza entonces obregón por una títeres. frase si sí, Este Obregón lanza una frase que, que fue lapidaria, ¿verdad? Eh, ¿Quién nos libertará de nuestros libertadores? La utiliza en contra de Carranza. Sí. Y entonces… Pues es ahí cuando lanzan el plan de Agua Prieta. El plan de Agua Prieta. Que ya viene, no están de acuerdo con Carranza por la imposición. Viene otra vez la revolución. Viene la revolución. La mayoría de los generales apoya al Grupo Sonora y llega el momento en que mm, Venustiano Carranza tiene que dejar la Ciudad de México más que dejarla por seguridad fue una huida porque ya se veía igual corralado. a Veracruz como Juárez emulando vámonos allá allá me hago fuerte en Veracruz y otra vez desde ya inicio pero qué ocurrió que por ahí interceptaron el tren si sí hay una balacera finalmente lo convencen de jefe ya nos vamos Ahí está un caballo y, y, y, y resulta que su caballo el, el de él el, en lo personal ya lo habían matado en otra balacera verdad ya le había tocado sí. al caballito de él montan los los los la, su comitiva él, llevaban paraje todo llevaban baro llevaban este eh, eh, hasta la silla presidencial según cuentan, no yo no lo sé si sí sea cierto pero el caso es que ahí van por la sierra buscando llegar. Esta vez ya no a Veracruz, ellos ellos intentaban irse al norte. Sí, Carranza lo que quería era poner tierra de por medio allá al norte, a su región a, a rehacerse. Y por allí Pero era fue? por el, el estado de Puebla, ¿no? Sí, sí, sí atraviesan la sierra de Puebla y de ahí de iban a ganar para para sí. el norte de la República, ¿no? O bueno. tal vez a Veracruz, no no lo podemos saber, el caso es que en Tlaxcala al Tongo por allí El general Rodolfo Fierro le da asilo, vengase, aquí lo llevamos, aquí lo aquí va a dormir, aquí está la choza donde lo vamos a cuidar, a, ponga sus guardias, no ocurre nada, y pues no ocurrió nada, pues nomás lo asesinaron. ¿no? Sí. Este. Bueno, aquí tengo yo, dice Carranza no logró terminar su periodo, porque al estallar la revolución de Adolfo de la Huerta, secundado por Calles y Obregón, será obligado a trasladar su gobierno a Veracruz. Y en 1920 buscó imponer como presidente de la república, pues ya lo sabemos, a Bonilla. Dicha actitud causó revuelta encabezada por Obregón, por Calles, lo que sería pues lo que estás diciendo del... Sí, empresa. sí, sí, sí, sí. Dice, bueno, pues sabemos lo que pasó, ¿no? Que Termina asesinado, ¿no? Termina en una asesinado choza. de una manera, digamos, muy deprimente, ¿no? Guajardo creo que fue el... el Las tropas del... De Guajardo, el mismo que el mismo que él mandó a matar a, a Zapata, así es, el que traiciona Zapata, pues, así es, así es entonces llega el momento en que este in, hay una intercepción del señor presidente, mire este es peligroso seguir por allá, es necesario que regresemos y tomemos este atajo, así llegando es. la noche ahí en precisamente en este lugar es, ¿no? llega y hay unas casuchas y le dice este va a ser Por mientras su, su lecho le dijo. No, no, su lecho no. Le dijo su, su presidencia, algo así. Su despacho presidencial. No, no lo dudo. Así le dijo, su despacho presidencial. A en la madrugada le cayeron. La madrug no, porque estuvo lloviendo sí. terrible y ahí se lo chingaron. Le barbas de chivo, le gritaba, ¿verdad? Salta, bro. <ríe> sí, ¿no? sí, pelas. Sal. Fíjate, y todavía era dicen, presidente. Dicen que le, sí, le, una, una, le, le quebraron una pierna cuando a salir todos los demás y entre ellos estaba este Cabrera, ¿no? Luis Cabrera. Sí, pues iba con su con, todavía con su, pues su dice que llevaban con su gabinete, como ¿Será cierto que llevaban como mil personas y terminó así como con 200 o menos? Sí, sí, sí, sí. Pues obviamente se fueron. Era un tren, iba, iban en un tren, sí. era un tren completo llevaban cualquier cantidad de cosas, ¿no? Sabrá dios cuantas, ¿no? Pero el caso es que se fueron disgregando, pues. Es que los balazos no a todos les gusta. No, no, las chingadas. Son... ¿Y menos? Fue todo planeado por Obregón, ¿no? Y... Ah, claro. Claro. Se dice que también tuvieron que ver ahí los los petroleros. del Águila y, y la Standard Oil, que era una compañía norteamericana y otra inglesa. Porque Peláez, el general Peláez le pagaban Pero para que resguardara Tampico y no la Huasteca. una especie como de nostalgia ver todo este pinche cochinero de, bueno. de traiciones, porque fíjate, por ejemplo, hay una fotografía que no sé qué tan real sea, donde se ve Carranza sentado en el suelo, flaco, cabrón, flaquísimo. Sí, sí, sí, es cuando Creo hacen que, la travesía ajá, por el desierto ahí. Dices, no, o sea, de ser un hombre pulcro, de inteligente, ve dónde anda, ¿no? Sí, pero en fin, pues así igual igualna igual, igual, ¿no? igual que juárez también debe haber pasado por eso no pues sí. mira tengo aquí la conclusión de este programa que me ha parecido muy chido cualquier cantidad de datos yo estoy seguro que eh, por ahí omitimos algunas cosas porque no, pues sí, es, es tan extenso el tema de este hombre eh, y, y el, de eh, el de cualquiera el de cualquiera de ellos porque son infinidad de hechos no pero tratamos de hacerlo de la De la, mejor manera, de la ¿no? mejor manera Mira, este quiero leer Unas cosas que nos dice Krause, sobre Carranza ¿no? Como conclusión Dice Su pausado tiempo personal Sus recursos y tretas Su sentido de autoridad Y su lectura de la reforma Marcaron el fondo Y la forma de la revolución Quiso repetir a Juárez Imperar como don Porfirio y esquivar los errores de Madero, en cierta medida lo consiguió y consiguió también algo distinto, encauzar en encabez encabezar una revolución de corrientes mucho más complejas y poderosas de lo que él mismo sospechaba, nadie en nuestra historia vivió como Carranza el tránsito entre nuestros siglos 19 y 20 fue el hombre puente, de hecho en la biografía del poder así así titula... Krause su libro no Puente entre Siglos no como los liberales de la reforma, Madero había querido el imperio puro del derecho antes y después de Madero, el militarismo había significado y significaría el imperio casi puro del hecho o sea, yo ando en los catorrazos pues yo tengo el derecho de, de, de, de, de hacer ¿no? Carranza vivió la tensión entre los hechos y las leyes Nuevos y antiguos hechos Nuevas y antiguas leyes Su biografía es sin disputa La más compleja de la revolución Eso es lo que nos dice Krause Y fíjate yo una, un apunte personal Que hice eh, Muy así, muy muy rapidín Dije bueno pues voy a poner algo aquí De lo que yo pienso no dice Para el imaginario colectivo Será complejo entender la figura de Carranza En unas ocasiones vestido de civil y otras con chaqueta militar y botonaduras de oro, porque claro. sí lo hacía. Claro. Se hizo común decir de él, Don Venus, ¿verdad? Don Venus. Don Venus no roba, de per, de pero deja robar. Carrancear, se hizo un sinónimo de robar. Sí. Y los con constitucionalistas ya eran con sus uñas listas. ¿Por qué? Porque los funcionarios de su gestión tomaron Eh, ese cargo como un negocio personal desde ahí nos viene la corrupción sí fíjate qué curioso no esto de, que escribe josé fuentes mares está muy chido porque dice josé fuentes mares recuerda un comentario popular de esa época a propósito de que retiró de la circulación los billetes llamados bilinín viques eh. este porque aparte que estaban mal hechos Este había una devaluación tremenda por tanto billete que aventaron, así los se así se financiaban uno los bilquistas, otros Carranza. Total. Este que este decidió retirar esos billetes, pero para hacer unos que no fueran este eh, falsificables. Pero retiró también el oro y la plata. Sí, porque iba a fundar, ya lo había dicho en Hermosillo que iba a fundar un banco el Banco de México, que, que a final de cuentas fundará Calles, no él. Bien dice, a propósito de esto, algún poeta de los que nunca faltan escribió. El águila carrancista es un animal muy cruel. Se come toda la plata y caga puro papel. Furioso, el primer jefe ordenó ofrecer una recompensa a quien delatara al autor, fíjate, lo que dio lugar a nuevos versos del anónimo bardo. Dice, ¿recompensa? ¿Y con qué será la paga? ¿Con lo que el águila come? ¿O con lo que el águila caga? <risa> bueno. Está bueno ese rollo, ¿no? Pues bueno, ya podemos... Creo que así concluimos. Este eh, creo que, que, que Carranza... Eh, no es que me sea antipático. Lo que pasa es que me es más fácil de digerir, de digerir villa o zapata. ¿Qué Sí, bueno, porque son el... más populares, sí, porque sé, quisiéramos digalarlo, ¿no? Así es, es, como de la historia. ¿no? Sí, ¿no? Porque pues uno se apega siempre más a, a los débiles, sí, ¿no? A los, débiles, sí. a los al popular, ¿no? Sí, sí, al de, sí. a que creemos desvalido, pues, Así ¿no? Bien. Entonces, por eso la mayoría de la gente se inclina pues por la figura de, de, de estos revolucionarios, pero todos tuvieron su parte, ¿no? Sí, claro. Él él inició la insurrección contra Victoriano Huerta. Al principio lo hizo bien, no hizo todo bien, obviamente que no hizo todo no, bien. No, no esa, in, esa imposición que hizo eh, poner para evitar que los militares tomaran, le costó la vida. Le costó la vida. Eh, el, el haber promulgado la constitución de 1917, que iba en contra de las compañías petroleras, le costó la vida. Sí, porque Madero lo había iniciado. De, incluyendo un impuesto en contra de las compañías petroleras que no claro. pagaban un solo centavo por todo lo que se llevaban y él quiso darle continuidad y luego tuvo otro problema la iglesia ah, pues, sí. entonces no estaba tan fácil claro. su tema ¿no? pero lo, creo que lo abordamos más o menos bien si sí. te agradezco miguel no, pues gracias gracias de ir gracias, y... gracias y nos vemos a la nos vemos en, en unos 15 días no claro esto es historia y más muchas gracias hasta luego